¿Tienes de hacer un programa de radio? Vení. Acercate a la Casa Cultural Miguel Sánchez. En la calle 10, número 4796. Ven a Sateguiri. Te esperamos. Radio con todo. Hola, buenas tardes a todos. Estamos arrancando con El Mirador, una joven visión sobre política de la argentina. tenemos unos perfectos técnicos, pero estamos arrancando. Son las 19.42 horas. Lo tengo a mi derecha. a ah, Nico. Hola, Nico, ¿cómo te va? ¿Qué haces, Nau? ¿Todo bien? Y tenemos un invitado hoy, Matías Profeta. Hola, Matías, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo le va a todos? Muy buenas tardes a todos. Nasa, a mi izquierda. Chicos, ¿cómo andan? contento no nasa contento contento y no fue bien a los dos ahí en, en civil esperemos que siga que siga la semana próxima de parciales con con lo mismo suerte no sí no te felicidades a la verdad que hay que comentar a la gente que sacaste una muy buena nota no nasa eh, vos tambien no te hagas el humilde nada ¿no? ¿eh? nada nah, nah, pero bueno lo importante es estudiar no y perfeccionarse y, y hoy la verdad que vamos a arrancar el programa no haciendo mención al fallo de eh, alfonso no la verdad que un fallo importante para para todo el, el el sector jurídico no porque el juez Alfonso dictó la constitucionalidad de lo que es la ley de medios. Nico, quiero dar tu opinión al respecto y creo que, que es algo que era esperado no por lo menos por nosotros creo que básicamente desde ya el punto de vista de que esta radio surge a partir de la ley de medios, que la ley de medios favorece los medios comunitarios eh, era algo que nosotros estábamos esperando porque no, no no cabía en la cabeza de, de nadie que, que este quien se declara inconstitucional no yo creo que he sido una excepción muy grande un, un batacas un golpe muy duro al gobierno algunos lo comparan poder con la circular de la otra vez pero yo creo que esto sería muchísimo más duro todavía porque yo creo que ahora nos está peleando solamente contra el campo porque el campo siempre fue el campo y, y ahí andu ahí medio dando vueltas pero el, el hecho de de querer generar un cambio en los medios, esta, esta democracia de medios y, y y sacarle un poco de poder al monopolio más grande, si se quiere decir, del país. Yo no sé si hay otro monopolio tan fuerte como el que hay acá en otros países. Es, es realmente algo importantísimo para todos los argentinos hoy y para la historia de que, que nos va a, a seguir, ¿no? Sí, ya, ya era hora de que sea justicia porque ahora en los últimos tiempos con los diferentes espacios ¿no? Que que se, se estuvieron dando, eh, se miró de, de una mala manera ¿no? a, la, a la justicia. Hablamos el programa pasado de, de, de la absolución ¿no? de todos los acusados en el caso de Marita Verón. Eh... Ahí vemos como los, los gorilas, podemos así los oficialistas tenían diferentes puntos de vista de un mismo fallo. Unos decían que hay que cambiar la justicia, otros decían que, eh, que el país es una porquería, porque la justicia era eh, era todo por culpa de este gobierno. También vemos como una medida cautelar se extendió tanto tiempo. Eh, otra cosa también que me pareció raro fue que una Cámara eh, Civil y Comercial haya extendido Una medida cautelar en la cual la Corte Suprema de Justicia Nacional Había establecido que terminaba el 7D eh, Son cosas que, que la verdad que me dan alegría Sé que el Grupo Clarín eh, va a apelar esta medida Va a apelar esta sentencia eh, O capaz que pide un persalto, no, no podemos saber Pero pero ya de a poquito la ley se va, va entrando en vigencia Y, y veremos qué pasa la verdad que sí, ¿no? Y me gustaría leer eh, una, un parrafito ¿no? que hice en el Día Tiempo Argentino. De esta manera, después de más de tres años de sancionada la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, se levanta la medida cautelar que favorecía a Clarín. Se trataba de la medida de fondo, ¿no? Ahora el Grupo Monopólico deberá presentar su plan de adecuación y de desinversión, ¿no? Y la verdad que es muy importante, ¿no? Lo que es este este este este fallo, ¿no? Para para todo el pueblo, ¿no? Porque yo creo que es una es una ley, es una ley del pueblo, porque de democracia de es, diversidad, sí, de pluralidad, de, porque es así el tema de, de poder ampliar, el tema ampliar las voces, ¿no? El tema del primer canal de los pueblos originarios, no, no canal, los no, programa. Perdona, programa, programa, programa. programas. Y es importante esto, ¿no? Que se sigan ampliando que se siga, en ¿entendés? Y me parece que que se se adecuaron todos. Entonces, ¿qué pasa, Clarín que no te adecuadas? Me parece que en este momento eh en cabeza o ah, o, o, o damos en la teca en la frase de Néstor, ¿no? Eh, ¿Qué te pasa, que estás nervioso? O sea, me parece que desde ese punto de vista uno la la pudo relacionar. Yo quiero hacer otra opinión, Matías, sobre el fallo de eh, el juez eh, Alfonso. Era hora de de un fallo que dé un poco de, de claridad a esta situación donde supuestamente el 7D comenzaba una nueva etapa en los medios en Argentina y de repente se suspendió todo y, y quedó todo como que no no pasó nada como... la ley, hay que recordar que fue 197 diputados sobre 203 presentes solo 3 negativos es una ley que votó todo el mundo, no podemos decir que fue la mayoría automática del ...que posibilitó e imponerse con algo que los demás no quería Una ley que quería todos, que se elaboró entre todos, durante años, en reuniones con la sociedad, por todo el país. Entonces es muy importante de que, más allá que apelen, más allá que esto llega a la Corte, que, que se haya logrado esto, ¿no? Que, que ya lo del 7D ya se terminó, ya está dictada la Constitución. Ya, y eso es muy bueno. La verdad que sí, ¿no? Y, y muy importante, ¿no? ¿NASA? Ahora, ¿qué, qué vendría? el No sé, ¿el, el 20D? ¿qué, qué, ¿Qué se viene ahora? Claro, algo, algo la verdad que muy loco. Yo quiero preguntarte, eh, Matías, el tema de lo que es el Persaltum. ¿Qué opinas al respecto? mira sinceramente, como Persaltum, así, en el abstracto, no me convence. Pero es por una cuestión del origen del Persaltum. Recordemos que fue lo que posibilitó eh, las privatizaciones, un invento de dromi, entonces... En este, en este momento, obviamente que es muy necesario que hiciste el persalto. El tema es cómo puede ser utilizado por los que vendrán. Entonces, esa es la preocupación que me deja. Obviamente estoy de acuerdo que se haga justicia de una vez, sin dilaciones, y que esto se resuelva de una vez por todas. Y no se puede esperar 10 años, entre instancias, hasta que llegue a la corte. Esto requiere una solución inmediata. Tal cual. ¿Y qué opinas por ejemplo, de personajes, periodistas como La Nata, que estaban a favor, que ahora están en contra? Mira, de La Nata, eh, en realidad, yo creo que siempre fue funcional a quien le puso el dinero. No es nuevo esto, ¿no? Uno quizá lo veía como el periodista progre, y sin embargo en la época de los 90 se acusaba de que el gobierno en el que financiaba Página 2. Y por otro lado, Página 12 la hizo en parte con el dinero de Bogotá Merlo. Es decir, el grupo de izquierda a los que él mismo después denigra y maltrata y, y se separa. Entonces, la rata en realidad siempre fue alguien servir a, al dinero. De hecho, los libros que he publicado, no sé si alguno de ustedes del público leyó libros de historias, tiene un montón de juicios por plagio, que no lo escribió él, es el nombre, entonces... La verdad que no, no hay mucho más que decir de, de este personaje. La verdad que, que un chanta, ¿no? Y, y bueno, ¿qué les parece si arrancamos con el, con el primer tema que pusimos en el Facebook? Lo pusimos hoy, ¿no? La verdad que es muy, muy interesante. Sí, sí. Hoy lo leí, Nahue, ¿no? a la mañana, lo, lo pusiste vos, ¿no? Sí, sí. La verdad que, que estaba estudiando, pongo nuestro nuestro Facebook, la eh, lagramos a la gente que es El Mirador Espacio Programa, si se quieren comunicar. Y cuando lo vi, la verdad que me alegré, porque es una medida que, que, que la venía esperando y espero que se impulse. Sí, ¿no? Eh, el tema es prohíben escuchar músicas sin auriculares en capital federal. La norma se aplicará en subtes y colectivos. ¿Estás de acuerdo? Tuvimos varios comentarios, Nico. Lo más chistoso es que genera más revuelo todavía que genera más revuelo que Sí, Nico, se escucha bien, se escucha bien. ¿Me sí, sí, Lo sí. Más chistoso el es vito que media de en el de más bueno por ahí que no sé que la ley de medios o sea, pues, si medio, claro que algo con las auriculares no si sé, no sé sí, pasa que yo creo que afecta no al a la a un gran porcentaje de la sociedad matías tu opinión al respecto mirá yo ahí aproveché y opiné por algún lado ¿no? sí. una cosa es la complicación que siempre se habla ¿no? porque al final el conductor como el policía encargado de, de tomar eh, una medida y es comprometerlo, no, no, no está preparado ni tiene por qué cumplir con esa función. Por eso lo veo difícil de aplicar. Yo ponía un poco en chiste, creo que más de uno recuerda cuando hacía bailes en los colegios y caía Sadaik y se llevaba la mitad de la recaudación. <risa> bueno, mis inspectores de Sadaik recorran los colectivos y todo caso que emulten a esta gente que reproduce música en público que está prohibido en vez de perseguir tan solo a los chicos que están contando dos pesos para viaje de ingresados, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. La verdad que adherimos a, a NASA. Y, y es algo también que lo veníamos lo venimos sufriendo nosotros porque cuando vamos en el colectivo, cuando vamos en el tren o en el subte, eh, se te siente al lado y te ponen el, mientras, con más volumen, ¿viste? o sea, te lo, te lo mandan al mango al lado de tu oreja. Es como que, desde mi punto de vista, también adhiero con un comentario que puso... Colombo, Guillermo Colombo, Ana, ¿no? ¿vos lo puedes leer si tenés esa sí, mano? Sí, sí, sí, dice eh, Guille, eh, Guillermo Eduardo Colombo Álvarez, dice Como todo hay matices, depende del volumen, obviamente, incluso no nos olvidemos que hay gente que vende en la calle a los que no les podemos prohibir esa changa. Exactamente, desde un punto de vista, Diro con, con, con esta idea que tiene Colombo. Eh, no, no sé si el, el tema del volumen, porque la verdad que regular el volumen que sería complicado de decir, bueno, hasta hasta este punto podría ser, o sea, pero, pero, por, ejemplo, pero por ejemplo, que los vendedores pueden hacerlo, eh, la verdad que me parece bien, porque teníamos una, una medida a lo Macri, podríamos decir, ¿no? <ríe> eh, lo sacamos a todos los que venden los trenes, pero creo que está bien, de que no se no se pueda eh, poner música alto volumen en, en, en los medios de la perdón en el medio de transporte, sí. Sí, eh, tal cual, ahí sí, sí, adhiero diario a diario y me parece que qué sé yo, que esas pasadas están ganando el día a día y no están Exacto. saliendo a robar, ¿no? Como quizás otros prefieren eh, hacer, ¿no? Nico. A creo que con esta ley estamos ya en un tema de lo que ya enseñan en primaria, ¿no? Que la libertad de uno llega hasta donde empieza la libertad del otro. Entonces, yo creo que si uno está escuchando música alto volumen, tiene que tener en cuenta que el otro puede no gustarle y que puede molestarle, ¿sí sea? porque normalmente se pone que son las guachituras ¿no? las que escuchan eso pero por ahí yo voy escuchando hablar, ¿no? me gusta Ceruz Girán, Charly García es Ceruz Girán todo volumen y al lado a mi me gusta entonces yo tengo que respetar que a la otra a entonces creo que una buena medida para que todos podamos empezar a respetarnos un poco sí, también sería como dijiste, la libertad uno empieza termina la, cuando empieza la libertad del otro también puede ser eh, como un abuso de derechos ¿no? que también se, se establece que tu derecho termina cuando empieza el derecho del otro, decir que Vos tenés derecho a muchas cosas, pero no tenés que abusar de ese derecho Porque hay limitaciones en el derecho El derecho no es absoluto Tal cual Me gustaría leer ahora los comentarios, ¿no? Eh, Cristina Castellano puso Me encanta, a veces es insoportable Después tenemos el comentario de Colombo Después tenemos el comentario de Fede Zárate, Linda medida, más respeto para todos No cuesta nada tener los auriculares puestos No es una complicación, así que se puede cumplir Bien Fede Zárate puso ahora mismo estoy en el colectivo y el chofer puso música bastante fuerte en el equipo eso también se debería prohibir o es un caso aparte qué opinan ahí yo hice un comentario que hace no lo leo o sí, no sí, lo leo puse me parece que el conductor del colectivo debería encargarse de conducir y de comprar el colectivo, suba y descarga de pasajeros. Me parece que una leve música de fondo no estaría mal. El tema es cuando ya suben bastante y quizás, como dije recién, vos estás leyendo algo para la facu o para informarte y es una especie de distracción, te genera esa desconcentración. No veo mal que escuchen música los choferes, pero que sean un volumen moderado. O sea, adhiero con lo, con lo que decís, Nahua, del tema de los choferes, por la pobre están... ...están conduciendo cuántas horas y no, lo, no van a dejar que de escuchar un poquito de música... ...pero algo que, que no entiendo, que no me entra... Eh, cuando, ...cuando te ponen en el celular a máximo volumen, cualquier tema... ...ya sea los watchtour, ya sea cualquier reggaeton o lo que estén escuchando... ...pero no entiendo cuál es esa necesidad de ponerlo tan alto... ...es decir que eh, parece que lo hacen a propósito para molestar a la gente... Puedo decir ...vos puedes ponerte un poquito de música, te lo pones a cabreja y lo escuchás... ...por qué tenés que ponerlo al mango el celular... ...para llamar atención sí es como que no es evidente que te lo haces es, es una media molesta que por lo menos bueno si si decidió un poco en la misma persona que lo está haciendo bueno pero ni eso lo hacen a propósito para por eh, molestar a las otras personas tal cual ahora me gustaría leer un comentario de eduardo a barnex que dice la media debería ser extensiva a todo el país en los colectivos hay choferes que no respetan convirtiendo al vehículo en una disco Y si le sumamos a algunos pasajeros que tienen el mismo comportamiento, el viaje termina siendo un infierno. Más días disc sí. disco móvil. Claro. <risa> Matías, ¿qué opinas al respecto? Mira, con el tema de los choferes, yo creo que deberían tener permitido una música funcional porque es parte de, de un derecho, una distracción, ellos están obviamente la no pueden escuchar con auriculares porque sería caótico, ¿no? Porque tiene que estar atento al tránsito. Entonces, ante esa imposibilidad, una música funcional le veo muy bien ahora igual el, el problema con la gente que escucha música yo al menos que a veces a la noche toma el 159, ya uno todo el mundo vuelve cansado es que no es solo reproducción de música, más allá del género es que cada 10 segundos cambian de tema sí, eso, eso entonces es no se entiende cuál es esa necesidad de pasar los 45 minutos del colectivo con un random de 185 temas que ni siquiera cuando ya se me acostumbré te lo acepto Eh, no, te lo cambian La verdad que es es parte de... Yo creo que se debería educar también, ¿no? Más allá una ley que prohíba eh, Esto es parte de la educación Así como está prohibido eh, salivar por la ventanilla Y nadie lo hace Porque ya es una norma, una convención entre nosotros Estaría bueno de que se empiece a hacer Eh, por una cuestión de respeto al otro, de no escuchar música, más allá de que el colectivero te lleva a la comisaría, te baje del colectivo o lo que sea, ¿no? Sí, ahora ahora justo que mencionamos no el tema de los colectiveros y este tema se puede escuchar música, pero también eh, lo, lo mencionó nuestra profesora de Constitucional, no, bueno, no sé si te acordás, sí. eh, que ella dice que ella tiene auto pero no le gusta manejar, Qué raro vive, vive en olivos y dice no a mí me gusta estar en contacto con la gente entonces bueno voy en colectivo pero en con una persona sí, que viene vivo ¿no? y quiera tener contacto con la gente me parece <risa> muy <me parece, risa> <me parece risa> extraño pero lo, lo que dice ella de todo el tiempo se pelea con los colectiveros ¿no? dice que que manejaba, dice que una vez estaba estaba el colectivero y que se estaba preparando un mate y ella va y le dice que, que presta atención y dice acaso chocamos viste dice eh, que se plantea en la mesa el tema de, de los colectiveros y su Este, este planteado mal humor constante que tiene, a ver qué piensan al respecto. Yo creo, más que nada, que hay que la gente está mala, ¿no? La gente está muy mal educada la gente, por ejemplo, se sube y, y no, te, no te dice buen día, gracias. Me parece que falta eso, ¿no? Quizá falta es esos signos de, de buenos modales, y quizá en la casa se lo dan, o quizá no se lo dan pero yo conozco mucha gente que en la casa le dan buenos modales y después sale y termina siendo un, un tremendo mal aprendido, porque no es un maleducado, es un mal aprendido entonces me parece que ese lado eh, pasa esto, ¿no? yo estuve trabajando la semana pasada en la receptoría de expedientes de Avellaneda ¿no? y yo veía mucho, como por ejemplo venía a hacer las convivencias, ¿no? venía gente de quizás sectores más vulnerables, ¿no? De sectores populares pero no eran capaces de, ni decirte buenos días, venía, no, va ven, ven a hacer un concubinato está bien, bueno, dame, dame el DNI, toma, toma, todo así, ¿viste? Y, y hay esa falta de respeto hacia la persona que atendiendo decime gracias cómo te va, buen día, o sea tampoco te pido que ias mi amigo que, que, que me agradezco un caramelo pero por ejemplo a vos te viene una persona más grande un adulto, un abuelo y te comienes caramelo porque es así yo vine que eres un caramelo ¿entendés? y ya de esa te compra, y vos lo, vos lo, vos lo atendés con una, una mejor predisposición pero falta esto, no yo creo que, que que faltan faltan buenos modales y que por eso el colectivero desde ese punto de vista quizá está malhumorado pero porque está malhumorado porque la gente lo hace así de mi punto de vista, no sé si les parece a ustedes, como que hay un estrés constante ahora. Eh, lo, lo vemos también en la tele, ¿no? Que se habla de, de, del estrés y cómo sacarte el estrés y esta amiga. Pero, pero de, de, de, de un punto de vista, si te pones a pensar, es como que parece que la gente está totalmente nerviosa todo el día. Lo ves en el subte, el efecto subte. Yo me acuerdo que el efecto subte es apenas abre la puerta... Todos quienes salís, todos quienes es una cosa, el efecto subte se hace un embudo, viste, sí. como que la gente se pelea por un asiento, la gente ya no le da el asiento a una persona mayor, no, ¿no? a una mujer embarazada, te, te tienen que gritar para que alguien se pare, se, se, se, se te hace el dormido con respecto al asiento, ¿no? hay mí una vez me ha pasado, ¿no? Que yo he visto a personas embarazadas, ¿no? Y, y he dejado el asiento. Y como te digo, no me han ni dicho ni gracias. Y yo capaz que, está bien, si sí un poco reaccionado, tal vez que le digo, de nada, abro y un fuerte para que se le pasa un, eh, una buena vergüenza para que aprenda y sepa que la próxima vez que a uno le está dando el asiento, tiene que decir por lo menos gracias. Entonces me parece que está faltando eso. Hay una hay una falta de buenos modales, ya sea aparte o sea, aparte de, de los abuelos. No, porque los abuelos vienen, no sé, quizá es de esa época que... que no sé, muchos dicen que antes la vida era mejor, que antes eran más educados y que ahora los problemas de ahora. Me parece que no sé si es así, pero pero qué sé yo, se encuentra con un paralelismo donde se ve que que viene la juventud argentina de Argentina está quizá con eh, mal educado no, o mal aprendida podemos decir. Sí, yo tengo un par de dudas, muchucha, ahí que pase ustedes me las sacan. Eh, si estás en el colectivo y te entra una monja, ¿qué haces? Sí. Apá, y imagínate no. que te entra un enano o te entra una persona de 50 y pico que te pones a sacar las cuentas viste, te entra una persona mira rellenita, y está sentado viste sí. Entonces, te da para dudar viste, te entra una monja y yo lo doy en la cinta pero pará, o sea, hay un... está estipulado con una monja que dará en la yo no sé, yo la verdad que cuando entra una monja lo primero que hago, miro arriba y veo embarazada, discapacitada vea, con cero le doy lugar yo la monja me el asiento, según la idea que tenga, ¿quién es la monja ir a darme un asiento? prefiero darle al asiento a un chabón que viene de laburando, una monja que viene estar en un convento, sentada todo el día, sentada ahí, rezando porque va, si vamos a ser sincero, no es que se ama, pero una monja está toda la sentada como un gano, a lo sumo está parada y viene uno, un chabón que viene de laburando, prefiero darle al asiento a esa a la monja, aguantarte un viaje de 40 minutos, nunca en tu vida saliera adentro, no sabe venir a que quitarme el asiento, pero tomate Matías, ¿qué opinas al respecto? No, obviamente, vas allá de de, de de del chiste, ¿no? Obviamente, el tema de la monja también depende de la edad, ¿no? Si, ahora uno si le da el asiento tu caso porque es un anciano igual que cualquier otra Ahora si la monja tiene 25 años. Eh, yo digo la hora. 10 horas por día, obviamente que no, no, no hay nada que que me diga que tengo que dar. Ahora eso es un tema con la con la chica embarazada. Que ¿Le doy o no le doy? Eh, ¿Tiene unos kilitos de más o es está embarazada? ¿no? Porque la afundo, pobre chica... Lo que le, le pasó a Susana en un programa que, me acuerdo, era imbatible y, y se va, la, la señora había perdido le dice ¿Cuánto estás No, no estoy embarazada. La vergüenza que pasó a hacer ese momento es impresionante. Totalmente. Entonces, es, es una cuestión. Igualmente, es bueno aclarar, por ejemplo, en el subte, que los asientos que están cerca de la puerta son automáticamente, por más que no tenga el cartel, son para, para discapacitados, embarazo y personas de movilidad reducida así que uno debería levantarse sin dudarlo eh, ante ante digamos la presencia de, de gente que lo necesite pero bueno, eso es parte de uno ¿no? y de la educación que de uno Tal cual, yo la verdad que desconocía esto y la verdad que es muy importante conocer esto del subte yo la verdad que no tenía ni la más pale idea Pero también se da esto ¿no? el tema de que la gente está muy mal aprendida tiene está muy carente de, de buenos modales entonces me parece que quizás por ahí vamos a agarrar el tema de NASA no ese mal humor ese estrés además tenemos que ser realistas que un colectivero está manejando, la calle está complicada hay que tener eh, esa cabeza preparada para poder manejar y el tema de también que los choferes no solamente pasan por buenos por buenos momentos también hay veces que se pelean, porque a, a saber si te sube algún borracho además el tema de, de los colectiveros, yo he visto muchas veces por eh, los noticieros que le han cortado los dedos o, o que han subido y han hecho eh, desastre los delincuentes no, sí, totalmente. Igualmente creo que el tema ese de, de la gente, ¿no? Es que la gente está medio impaciente. Y realmente, no sé si hay un estrés o, o la gente se crea un autoestrés, ¿no? Porque eso de que, por ejemplo, la tía hablaba con un, con el chico con el que enseño guitarra y me decía que estaba esperando el subte y una mujer se fue a quejar con el guarda porque, el, el, por, el por ejemplo, el subte tenía que venir 4 y 45 y eran 4 y 47. Y le dijo... Pero se pasaron 2 minutos, señora, ya está por venir y justo vino Sub. Entonces creo que eh, es, es una la gente está muy nerviosa. No sé por qué está tan nerviosa la gente. Pues es algo como que no no se entiende, pues más allá de que vos venís de trabajar y que todos están cansados, ese, ese nerviosismo general que hay. Pues como unas ganas de ir a la rata trompada constantemente con alguien, vos no sabes si puedes ir a hablar, ir a preguntar él ahora porque capaz que te agarran a las piñas, porque no sabes qué cómo van a reaccionar la gente no, no sé qué, qué le está pasando últimamente. Realmente, hasta a veces sorprende. Porque uno, eh, no solamente por, por eso, porque uno también recibe la, la, la falta de educación. Recibe uno ciertos maltratos, que, que no te piden permiso, que te empujan, que vos querés pasar, no te dejan pasar. Entonces, eh, uno se siente... No sabe si, si actuar igual o seguir actuando como está actuando una como ahora. Porque si no... Eh, pasas a hacer lo mismo que ellos, ¿no? Sí, ahora quisiera hacer hincapié en, en dos puntos. Eh, uno es el, el tránsito también, ¿no? Eh, cuando hay embotellamiento, vemos el, los bocinazos constantes. La verdad que está el semáforo y ya al lateral está tocando bocina, es algo como que es bastante impaciente y también puede ser de que por los choferes se están manejando todo el día Y, y, y si toman también un poco de ese nerviosismo constante que hay También lo podemos ver, eh, que uno, no me acuerdo hace poco, ¿se acuerdan que un, una persona murió porque habían chocado o algo y lo pisó con, con el camión? Ah, pero eso fue otro problema Sí, pero igual algo igual... ha sido, pero onda, tan nervioso que por un, un problema de, de tránsito Otra cosa que sucedió hoy en Adenauer Me hacían mención a ese sí, caso, sí. ¿no? Fue el caso, eh, había un auto, estaba el camión, ¿qué pasó? Eh, creo que le tocó le toca bocina el camión al auto el estado se bajó recaliente con un con un palo se bajó i y, y qué pasó se bajó en el palo y el camionero no quería bajar era un viejito camionero y qué pasó salió una mujer y el camionero se hizo escapar Y no sé si lo usa a propósito o no a propósito a La piso mujer, estuvo mal, estuvo sí, mal pero es, algo que... pero es algo que está mal pero pero... para eso es como... O sea, a lo que voy Me parece que fue también un acto de defensa Pero la, la línea es muy efímera, o sea Tenemos que ser realistas de que no se puede No se puede matar a una persona, o sea, pero también Tenemos que ver que, capaz que El, el conductor del camión, que era un pobre abuelo Porque no era una persona de, de 40 años Era un abuelo que 70 años, estaba manejando un camión Que era un camión de, no sé de qué era, de qué era de, No, la verdad que no, no me acuerdo que de, que... de compra de chatarra, esas cosas cosas, entonces, entonces me parece que de ese lado fue como un punto, fue como un acto de defensa, pero sabemos que está mal porque pisó a una mujer y la mató, ¿no? Sí, también en vez de pisarla se podría haber ido, en vez de pisarla también Pasa digo. Lo que que pero... no tenía espacio, ya estaba viendo el Time de no Olvidar, no, no había... sí, está bien. Me meté marcha atrás, la verdad que, <risa> <risa> la verdad peruana, no es, sí, sí, es sí, independible lo que hizo. También otra cosa que pasó, me acuerdo, un taxista se bajó a romperle el, el, el colectivo y lo que está pasando ahora en la Lanús. Eh, hay una zona de la que están haciendo como una especie de terminal Que todos los colectivos se están parando en una zona Donde no tendría que parar Que el mismo en el, el municipio no, se establece no pueden parar, dicen que hacen mucha basura Que mucha gente, hay una persona Arriba de, de un edificio que está tirando Con un rifle de aire comprimido a los colectivos sí, sí, sí. La verdad que Ese nerviosismo de la gente de que Y empieza a tirarle con un rifle de comprimido a los colectivos que también no puede no pueden frenar ese lugar pero hacerlo por otra por otra vía tenemos que ser realistas que los colectivos siempre han sido víctimas de agresiones ya desde desde, desde chico no quizá uno el chico adolescente rebelde Quizá ese a veces tiene que piedras a los colectivos no sé Nico, vos alguna vez lo, lo has hecho de chiquito no no. no no no no porque se da se da esto De, de, de la adolescente rebelde que, que tira piedras a los colectivos no se ríen pero... Esa no, pero... no no pero a, a lo que voy he visto varias veces esto. <risa> ¿Puedo, ¿Puedo contarte una anécdota que me pasaba? Cuando cuando iba a la, a la UBA, tenía que levantarme bastante temprano y tenía que, que ir con dos colectivos. El 98 hasta ahí hasta Jumbo y en Jumbo tomaba el 293 hasta la, la sede de Avellaneda la UBA. ¿Pero qué pasaba? Eh, yo lo tomaba ahí enfrente prácticamente de Rimbo Latino entonces qué uh. pasaba? Yo yo caí ahí, parecía un pebete. <risa> ahí con con los sí, no. Lleno de Casique, sí. Yo estaba ahí con, con, con mis libritos todo, y, y salían de bailar y la verdad que salían en un estado deplorable y, y el colectivoero no quería frenar, porque qué pasaba? El, el o frenaba una cuadra después o a veces que vos no sé, que estaba sin capucha no te frenaba o te frenaba un poco lejos, ¿viste? Se veía que había pibes que estoy, porque sabía que esa parada eh, se llenaba de chicos que estudiaban. Entonces yo me acuerdo yo siempre dejaba pasar el primer 2.93 para que, Porque venía lleno Entonces una vez me acuerdo que en el, en el mismo día lo que sucedió Pasa el primer colectivo, yo no, yo lo dejo El chico quiere subir, no le frena le Empieza a patear el colectivo viste Entonces pasa otro 2.93, yo lo tomo En la parada siguiente Sube una chica eh, Una rocha mal llamada ah, no malo, <risa> con, pasa. con el novio El novio estaba atrás, quería subir Cuando sube ella pide boleto, paga Y el novio se estaba por subir Y el colectivo la arranca Y deja el novio ¿Por qué? Porque el novio estaba medio borracho lo dejó. Y la mina empieza a gritar re loca Y la dejó a una parada, la pobre mina Entonces yo miraba y digo No, la verdad que lo que sucede Lo que sucede, eh, amigo, eh, amigo. <ríe> lo que sucede la mañana es impresionante Hay cada anécdota de, de los colectivos No, pero también eh... <ríe> No, terrible, la verdad, terrible Me imagino la situación y me da risa no, no, El chavo corrente atrás no, no, lo, lo que nada. me la voz de la chica No, esa voz de eh, no, pero por ejemplo Lo que decíamos hoy, ¿no? lo Esto de la actitud de la gente De bajarse ¿Qué, qué persona va con un palo O con un revólver Abajo Vendría se a ser en aguantera Es una locura o ¿Y sea, este, el, el, el unos... hijo de Mene No había hecho eso también? Ah, ¿Mene Jr.? Sí, se pegó un tiro solo el boludo <risa> no la verdad la verdad, no, no, no, no sé. pero eh resulta increíble no entiendo como la, la gente va preparada para agarrar esa piña o para matar a alguien bueno pues a quien se le ocurra salir con un palo así en la calle claro, da la no, casualidad no, no. que vos te peleas y tienes un palo a mano ¿no? no tenés que ser un poquito delincuente me parece no no <risa> un poco salvaje claro la que tiene gente de la maldad como Hitler ah bueno <risa> uno nunca sabe, sos vivotitos locos <risa> Y bueno, con respecto a los comentarios, no Elena Somario comentó Todo muy lindo, pero eh, ¿Quién se va a encargar de hacer cumplir esta norma? Creo que esto va a traer aparejado más problemas y discusiones Y el viaje va a terminar siendo peor Federico Campos Me parece que esta medida se tendría que extender en todo el país María Antonia Poli Policcio Dice a la larga y... ¿Qué dice? Ah, no, no, a la larga y tolerancia mediante. Estos cambios culturales no son otra cosa, terminan por instaurarse. Eh, en una época se fumaba el colectivo, ahora no. La la pelea, no, está pasenado. Pero... Estamos jodidos. No, pero... no es lo que pasa, chico, por favor, redacten bien lo que escriben porque la verdad es que se complica uno lee, parece que no sé leer. Bueno, de lo, los saltos y comentarios porque no, escribo mal. Pobre. Un saludo para Folicho, pero bueno, se llevó primer grado. No. Diego de Alunardi dice, me parece una buena medida, no todos debemos escuchar lo que al otro le gusta, especialmente si es cumbia o ese reggaetón sin sentido, no lo no tolero, realmente, <risa> da Aguante, <risa> realmente daña mi sensibilidad, opa, estaría bueno que se adopte la medida en la provincia también, canon. Por fin, viajar tranquilo Sin bancar música de la mierda ¡Epa! ¿Qué pasó <risa> hoy, Valeria Sachi Me parece genial Vamos por esa ley en todo el país Hurical Vim Yo el otro día me fumé un viaje con Ricky Martin ¡Ojo que no es solo la cumbia <risa> o el reggaetón! Estos son cambios culturales como ya dijeron ¿Con Ricky en persona? ¡Epa! <risa> Estas cosas se van dando Con los avances tecnológicos Y esa misma medida Iremos viendo qué traen con ellos. Matías Profeta dice, "Buena dice, buena medida difícil de implementar sin comprometer la integridad física del conductor." Nasa, querés comentar algo, ¿no? Sí, ahora tengo una duda, no sé si ustedes están interesados en el tema eh, Por ejemplo, en, en un bar o, o en un, no sé, en un cafecito o algo o en un restaurante, ¿se, ¿se puede escuchar música o, o está prohibido? No, la verdad, o sea, ¿con un celular decís vos? Sí, sí, así, así como el, lo hacen en los transportes públicos Porque no, no, no escucho No, ¿Matías? mira en realidad, ahí ya depende del derecho de, de admisión del lugar Entonces, si el lugar te deja estar, no solo, porque en un bar que vez se va con la netbook y demás y también puede escuchar música ver sí. videos me ha pasado de gente viendo películas a las 2 de la tarde en un bar mientras yo quería estudiar y complicado ahí ya la de la de hielo. hielo claro viste cosas insólitas ahí ya depende de, del derecho a admisión del ahí es más fácil la parte no del derecho de admisión ahora el bar no debería pasar la radio por ejemplo debería pasar su propia música y pagarla y si uno esto lo no ve Cuando va a los supermercados a las grandes cadenas que tienen sus propias radios es por esto mismo, porque ya se han comido varios juicios por pasar radios comunes, ¿no? Ay, ¿no? No estaba tanto eso el tema. Claro, por ejemplo, uno va a Pharmacity en Capital y tienen su propia radio. producir su propia radio cuando puedes poner cualquier otra? Y no, es por esto justamente. O sea que no pueden poner la 100. No, deberían pagarle a la 100 y a Sadaik por la música que están ¿A poco, no. si, Podemos ir a currar a nosotros por ahí le Hacemos la radio <risa> a Pharmacity A día, ¿A día? Es, es, es un buen negocio Pharmacity ¿eh? ah, no. <risa> 2x1 <risa> Continúo con los comentarios Laura Lugo puso Me parece una buena medida tomada, difícil de aplicarla Pero muy buena decisión Espero que se pueda realizar sin daños A personas o conductores Carolina Míguez, Ojalá, estoy podría de escuchar música ajena. <ríe> Daniel Romano dice Wamba. Nico, créeme, tal. Comentar eh, un comentario. Este esto, esta esta medida dónde se implementaría en la ciudad de Buenos Aires. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahora, el, el no tienen otras cosas en que fijarse los con, los congresistas digamos de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires. Igual, recordemos quién gobierna en la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri. El revolucionario. Y el revolucionario que hoy le puso unos auriculares enormes Sony al planetario, justamente ah, para mueve. promover esta medida, que en realidad me el negocio mueve. es eh, comprarnos los auriculares. <risa> Esa es la, ese es el fondo de la medida. No lo escuchés con el parlante que ya te vi el celular. Compré el auricular Sony de 300 mangos. Esos grandotes, viste, que... Sí, sí, sí, sí, de moda ya. Eh, entonces, en realidad esto es el negocio es promover, vender auriculares de marca encima. Okay, hay que ver quién ¿Para qué sirve la plata? Porque imagino que Sony pagó al planetario y seguramente el capitalismo no se está consumiendo, muchachos. Totalmente. Tal cual. Y bueno, continúa con los comentarios, dice Juan Manuel Carletti, "Sigamos con estas medidas. La próxima es prohibir el olor a chivo y después los pedos con ruido. Es una medida furbuda. No le cambia la vida a nadie." Porque el que se pone nervioso cuando escucha cumbia en un celular ajeno se altera por cualquier cosa. Si no querés escuchar la música de los otros, usa voz auriculares, porque es imposible apagar todos los ruidos molestos. sobre lo, los gases la verdad que es algo orgánico, no sé. Sí, pero igual es complicado, más un pedo de otro. <risa> ah, eh, eh, Venía a las 7 de la tarde, bondi lleno, 30 Sorri... grados de calor, un ¿sabes qué? Un sorrito asesino te mata. Ah, no. Acaba todo dice, "Hagamos más fácil, saquemos inspectores de Sadaic a la calle a poner multas por reproducción de música en público. No más no más música en el bondi." Jajá, <risa> puso Elsa Sarries, "Ojalá que se extienda. Es cuestión de respeto al otro. Estas medidas tienen que ser tomadas porque la gente no tiene el mínimo respeto por los demás. Y sí, también deberían bañarse." Si estás en un espacio público no sos dueño de hacer lo que quieras porque hay otras personas involucradas. Una cosa es que se generen ruidos involuntados y otra es que lo generen con toda la intención sabiendo que no a todo el mundo le gusta. Se hace la ley porque simplemente no, dice, se hace se hace ley porque simplemente pedir el respeto por otro es una banalidad en este país. La verdad que, que tengo una solución muy fácil para el tema de bañarse. Ponemos en medio baños químicos, unas duchas químicas. Y, y me quedo una dudita con el tema de los ruidos. No sé si se mencionaba lo de esa auricula. Qué tema. problema. La verdad que sí. Y termino de los ¿Te parece, Nasa? Y digamos una, una tonta musical. Te dice eh, Antonio Molina, que es muy largo el nombre. Dice, yo comparto esta idea. ¿Por qué voy a obligar a la gente a escuchar la música que a mí me gusta? Que no siempre coincide con el gusto de los demás. Viajar para el laburo, conversar con un amigo en el bondi es un derecho de todos. Yo comparto esta ley. Roberto Ramírez, se mandó un lindo parafito. Es sí, es, una, es una buena medida en mi entender. Hay que, re, hay que respetar al otro. Poniendo música a todo volumen no es lo correcto y debería extenderse a todo el país. Si cada persona quiere escuchar música, que lo haga con auriculares, no usarlos es abusar el respeto por el otro, el tema es cómo imponer esta medida, también los colectiveros lo tienen que hacer, pero hoy en día la empresa en ese sentido nunca los controla, también para otro día, en el mismo caso de viajes en colectivo, el tema de las mochilas de los estudiantes, lindo caso para analizar que la ponen en la espalda y obstaculizan al paso de la gente y llevan y llenan más rápido el colectivo. Es necesario cuando suben al medio de transporte. Roberto Ramírez volvió a comentar y se bajar la mochila al piso creo que no cuesta mucho. Guillermo... Di... Después no la levantás más. <risa> ah, <no. risa> Sacarte una campera, en el 2023 cuando viene repleto, poner la mochila en el piso y te, te morí de calor, porque la verdad que por más Era que sea fan. temprano Te querés sacar la campera, es imposible Es imposible, muchachos Yo podés guardarla en la, en la mochila que está en el piso Sin caerse, por la verdad que <risa> Se complica el tema de la movilidad de los colectivos Continuó leyendo los comentarios Guillermo Di Pascual Dice, a todos nos parece mal Cuando encontramos a alguien Escuchando Fuerte a los guachiturros Alguna banda cumbiera Cumbiera, reggaetón, etcétera Y si escuchamos Fuerte Mozart ¿Alguien se, ¿Alguien se atreviera a decirnos que bajemos el volumen? Me parece una medida redundante. Son cosas de sentido común y educación. Quizás haya que poner más foco para que todos estén incluidos en el sistema educativo más que una ley que prohíba estas cosas. Marcelo Salvatori totalmente de acuerdo. El respeto al otro ante todo, no al imponer ni obligar al otro a a escuchar algo que no quiere Y Jorge Roberto Rocino, el profe locino de Derecho Político, dice El ruido afecta a la salud, la seguridad y también la libertad de cada uno de elegir si prefiere el silencio, la música o la conversación. Por supuesto, mucho mejor sería que no fuera necesario legislar al respecto. Lamentablemente, cada vez es más parentorio hacerlo por la falta de educación. La verdad que un tema que, que dio dio que hablar, ¿no? Que se prestó al debate y, y bueno, la verdad que son las 10 son las 20, 19, o sea, se nos fue la primera hora, puede ser o yo vi mal acá en el 19 ecos... 20, no. Ah, tú mal acá las 19 Uy, ya, 19 Ya, ya, ya, sí, ya sí, termina el programa. Ya termina el, el programa. Pues... Carol, vamos a una tanda musical, por favor. This, que de tierra que baja bajala. Life on the line You wanna break someone's spirit. Gràcies. 19.30. Continuamos con El Emigrador, una joven visión sobre política de Católica Argentina. Estamos acá con Matías Profeta y la verdad que vamos a arrancar la, la entrevista, ¿no? Y vamos a arrancar por la temática política. ¿Qué les parece, chicos? ¿Les parece bien, Nico? Dale, dale. dale arrancamos. La primera pregunta sería, ¿cómo ves la política en nuestro país, Matías? Es complicada la, la pregunta. ¿Por qué? Porque estamos en una época que, gracias a Dios, dejamos los 90 donde era... El no te metas el no, no estar en política El no creer en la política Y pasamos a, a creer en la política no Cada uno con, con sus ideales Y esto plantea nuevos paradigmas Es decir, eh, se habla de una división Desde la oposición hablan de que el país está dividido La iglesia dice, el país está dividido Y yo me pregunto ¿Eso es malo? ¿Es malo que, que defendamos ideas distintas? ¿Que busquemos proyectos de países? de país distinto entonces estamos en, en una época donde se habla de política y eso es muy bueno es muy bueno sobre todo en los colegios yo fui a colegio privado y siempre fui el, el raro que hablaba de política ¿no? y, y, y bueno y, y era el raro ahora se habla de política yo creo que de séptimo grado en adelante fácilmente como algo normal Ahora, justo que mencionaste el tema de esto de, de la política en los colegios. Eh, algo que sucedió hace poco fue la inserción de la cámpura en el colegio secundario que se denunció con el con el 0800 de Macri. Eh, quisiera saber cuál es tu opinión sobre sobre ese 0800 Pacho. Sí, son dos temas te, te voy de te voy por partes. En la cámpura en el colegio ¿Qué sé yo? Cada colegio es un mundo y, y cada persona es un mundo. Entonces, habrá que ver qué pasa en cada colegio. No podemos decir, es malo que la cámpora, porque detrás de la cámpora son personas, no no está cámpora. Entonces, eh, hay que ver qué es lo que pasa, es que realmente se mete meten. Bueno, pues, se habla con un miedo y no se dicen las cosas que se hacen. Había una foto que circuló en Facebook de que habían reemplazado la cámpora en un colegio de Río Gallegos, donde estudió Néstor. Eh, se había reemplazado la bandera argentina por la bandera de la cámpora ya la cámpora no respeta los signos patrios y la verdad es que era en enero chicos de la cámpora estaban pintando gratuitamente el colegio y eran dos cañas, dos coligües con dos banderitas de la cámpora puestas atadas con alambre a la reja lo único que había así que todo ese mito detrás era una mentira ahora vamos a hablar del 0800 buchón no como se lo conoció pésimo me parece me parece que Eh, aparte hubo algo muy gracioso Es el mismo día que se instaló el 0800 buchón Y que la reta hablaba y demás Él tenía una foto en un colegio eh, Con chicos, con todos con remeras amarillas Entonces, eh, ¿por qué no te sumás a la política? ¿Por qué no te sumás vos a ver si lográs tener voto joven? En vez de cuartar esa posibilidad Entonces, el 0800 buchón es una vergüenza Porque eso es perseguir a los profesores que comenten lo más simple, decir, qué bueno la asignación universal y ya es un quisnerista, kamporista, un eh, manchole, una vergüenza eso. Es una indiferencia, la libertad para ti si los chicos no reciben de su casa, de los docentes, no tienen de dónde la van a recibir. Tarqua, la verdad que la verdad que sí repudiamos el 0800 buchón, el 0800 facho. hay, lo que pasa es que estamos hablando del 2% del 8%, del 10% del 16% a lo sumo si, sí, eh, la verdad que si sí. eh, tenemos un desperfecto técnico me parece, puede ser eh, ¿se, se, se escucha bien ah, listo joya, joya, por internet sale perfecto Digamos acá se nos desconectó el, el auricular así que continuamos con la pregunta, la pregunta era ¿cómo está la oposición? si existe una oposición realmente si, sí, la oposición 2% de, de Lilita Pobre Lilita, de, de, de, Del 8% de, del cabezón que, que, que se quedó con, con la gana de, Decía que estaba en segunda vuelta Bastante lejos quedó en la segunda vuelta Y a ver, y tenemos a, a Un de la Rúa Que es este Biner Que la verdad que Que se yo Eh, creo que, que, que dejó pagando a más de uno Y que es una bolsa, digamos Si se habla mucho de bolsa de gato por, por el PJ por el, por el peronismo, el verticalismo Creo que el FAT Es una bolsa de gato Y no es, específicamente por Donda Hablando, ¿no? Lo de gato es, Pero es una bolsa de gato Donde cada uno va por su cuenta Ya lo vemos las votaciones donde no logran eh, Votar como bloque Entonces, esa es la oposición con esta posición vamos a tener el modelo nacional y popular sea con su quien sea para el largo rato esa es la validad la dictadura con K <risa> llevo a la cretina Sobrenombre, hoy justo vimos tema civil, pseudónimo una palabra jurídica y tiene que estar <risa> incorporado lo que es en registro de propiedades. <risa> Estamos con todo, muchachos, ah. tiene protección jurídica, el sobrenombre no. <risa> Mirá, te va a sorprender, me parece bárbaro todo esto. ¿no? ¿Sabés por qué? Porque no, es, no hay mejor prueba que esta de que no es una dictadura. A ver si lo mismo que hablan de dictadura, que llevo, de cretina, lo que hace burla a la presidenta, lo hacían en los 70. Entonces, dime son pruebas, que sigan hablando. Porque no hay mejor prueba de, de que es todo lo contrario. Tal cual. La verdad que sí repudiamos esto y, y además tenemos que ser realistas que los que hoy en día se critican que hay una dictadura por los mismos que estaban escondidos debajo de las alfombras en los años 70, ¿no? Y estaban todos cagados literalmente. Sí, algo que me da mucha bronca es que digan que estamos en una dictadura, pero salieron en el 8N, salieron en el 13S, salieron a putear para todas partes, hicieron el paro de Moyano, no hubo represión. Eh, de lo más mínimo Y después me viene a hablar de dictadura Ahora, Matías, yo te quiero preguntar a vos, ¿qué te parece el kirchnerismo, el modelo kirchnerista? Bueno, a bueno, ver, eh, el modelo K, en realidad, es el único malo que no tiene baúl, ¿no? Estamos del Ford K, ¿sí? claro, ¿no? de que supuestamente apoyan, pero eso es por, vaya a saber qué motivo, se corta por su cuenta, entonces, a ver, el modelo es interesante, lo que pasa es que no se hace un día para el otro, entonces, hay, hay que apoyar y, y ver, de, de encontrar también una continuidad, porque a ver, por más que logremos la reelección, Eh, yo no sé los que opinan que una reelección indefinida es bueno. Entonces, aparte, ya nos pasó con Néstor la sorpresa de que un día no estuvo más. Entonces, yo creo que, el, que este proyecto debería buscar eh, gente que pueda seguir la posta y obviamente no quemar la hora porque lo pide Clarín para empezar desde ahora al 2015 a criticarlos a esos, sino para también para tener la tranquilidad de que se puede continuar y que va a continuar estas cosas como están. Y para mejor. Ahora, otra pregunta que es muy importante, el tema de la re-reelección. ¿Qué opinas al respecto? Mira, es, es complicado porque no no soy muy amigo de las re-reelecciones, pero por otro lado siempre se habla, ¿no? Cuando a un director técnico en un club le va bien, ¿por qué no renovarle el contrato? O no haríamos eso. El otro día escuchaba que el director ¿Cuál es el niño? <risa> Claro, el director técnico del Voice le dieron un reconocimiento y uno pregunta, ¿por qué? ...cumplió 2.000 días en el cargo... ...algo que no existe en el fútbol argentino... ...cumplí 2.000 días en el cargo... ...porque tuviste un fracaso... ...afuera... Ahí en claro, a vivir ...te fue bien... ...y te ofrecen el doble de plata... ...y te olvidaste de tu club... ...entonces, a ver, es muy complicado... ...yo creo que el kirchnerismo está en este problema de... Eh, ...de ver quién es el reemplazo... ...a Cristina... no ...por eso es que se habla... ...pero por otro lado, ¿quiénes hablan de esto? ...los medios... ...hablan los medios eh, hegemónicos... ...los medios contrarios son los que hablan de la reelección de ...desde el gobierno... ...es algo que se dará naturalmente... ...y que yo creo que estaría bueno que si el, esto se da... ...porque tiene que haber una reforma constitucional... ...se vaya, por más allá de lo que opine Cristina... ...que habla de, de que se va a ser la democracia de los lobbies... ...el parlamentarismo... ...yo creo que una buena solución a esto... ...es el parlamentarismo... ...donde un gobierno puede perder apoyo... ...se va dos meses... Después vuelve tres años y, y creo que da más posibilidades y permite un mejor funcionamiento. Ahora, Nasa, yo quiero preguntar a voz Nasa, ¿la Constitución se puede reformar? ¿Hay un artículo en la Constitución que habla de esta reforma? Sí, sí, como lo mencionamos en, en varios programas, el artículo 30 de la Constitución Nacional establece que se puede reformar la Constitución en un todo o una de las partes que se necesita la aprobación del Congreso, es decir, de dos tercias partes de... ...de todos los presentes... Eh, de, ...de la mayoría del Congreso... Decir, ...no de los presentes sino de la totalidad... ...y que después se llama a una convención constituyente... ...que se elegía por el pueblo... ...la cual después decide si se reforma o no... ...no es que se reformaría... ...ahora te quisiera hacer una pregunta... Eh, ...imaginémonos que no se da la reelección... ...la re-reelección... ...y qué pasaría en las elecciones del 2015... ...cuál serían cuál sería el candidato del, del, del peronismo... ...del kirchnerismo... ...cuál sería... ...si, si Macri sería una pieza fuerte kirchnerismo, posición No, mira candidato de, de, del kirchnerismo a mí me gustaría lo que pasa es que no es un peronista eh, clásico y, y entonces no sé si lo va a permitir el verticalismo de, del peronismo como candidato, pero creo que Sabatella y en base a lo, a lo que pueda hacer con, con esta ley de medios creo que es un muy buen candidato yo he conocido, bueno lo conozco, pero aparte he conocido su gestión en, en Morón y por más que muchos digan, es muy fácil ser mejor que Russeló, que se afanó <risa> junto a Franco Macri, a Mauricio Macri, toda la plata del distrito creo que Sabatella es parte de, de ese modelo de, de centro izquierda porque ¿qué pasa? yo siempre lo hablo, no todo se pega en la boleta Cristina pero los gobernadores presidenciables que en este momento apoyaron a Cristina creo que están un poco a la derecha ...de lo que es el modelo nacional y popular que, que todos apoyamos... ...entonces debería venir de otro lado... ...ojalá que un Sabatella, un Mariotto... Eh, ...mismo, a ver, hay políticos muy buenos... ...Filmus es un excelente político... ...ha demostrado que las elecciones no sirve ...pero sería bueno tenerlo cerca... ...porque ha estado en varios gobiernos... ...y ha hecho cosas muy buenas en cada gobierno... ...ha estado en el gobierno de los 90... ...ha estado en el gobierno de la Alianza y ha salido bien parado eso, entonces es gente que hay que rescatar, creo, dentro de, del Frente para la Victoria. La verdad que sí, tal cual, tal cual, eh, adhiero. Nico, una pregunta. Una pregunta, ya que ver, estábamos hablando de la oposición y yo creo, para mi punto de vista, no el único opositor del del país del oficialismo es, es, es, es el Grupo Clarín, para mí. Entonces, ¿qué, qué opinas respecto de la ley de medios que ya, como bien hablamos, eh, se, ha, se ha finalizado con esa cautelar? Creo que, que mejor prueba de la necesidad de la ley de medios y un poco que, que estamos hablando, que se nombró el nombre de Macri un par de veces, es que en estos días asumió el nuevo presidente de México, Peña Nieto, con realmente acusaciones de fraude de todo tipo y con algo claro, que fue el candidato del grupo Televisa y que el grupo Televisa, el grupo más importante de medios de habla hispana de, de América Latina, tiene un bloque propio en el Congreso. Entonces, si por algo es necesario la ley de medios, es para evitar esto. Y un poco como decía el presidente de Ecuador, Correa, ¿no? que la libertad de prensa no sea la libertad de empresa, que no sea la libertad del dueño de, de la prensa, así de la máquina. Porque entonces no estamos hablando de derecho de libertad de expresión, estamos hablando de publicar y hacer lo que uno quiera en nombre de una libertad que lo único que permite hacer es lucrar. Entonces, creo que mejor prueba de lo que está pasando en Latinoamérica con los medios, que, que no han tenido una ley de medios como la nuestra, o no se ha luchado por eso, eh, no hay, de hecho Capriles, opositor a Chávez, el único que, que entre todo ha hecho una elección digna del sentido de Eh, creo que la derecha nunca puede hacer una elección digna porque no tiene discurso pero por lo menos ha sacado 45% es decir, no es que ha perdido como Biner, no sacó el 16, 84% no lo votó estamos hablando de un opositor la familia de Capriles es accionaria importante del grupo Televisa y de medio de Venezuela entonces estamos teniendo el riesgo de tener una democracia de medios y eso no es una verdadera democracia Ahora, quisiera hacer una comparación con lo que sucedió hace poco en las elecciones de, de Estados Unidos en el cual vemos que que los diarios tenían su candidato propio, es decir, eh, el New York Times apoyaba claramente a Rooney, decía, eh, ponía una, fata, una foto de la Casa Blanca y dice, necesito un hombre fuerte, no me acuerdo bien cómo era la tapa, pero ya daba claramente esta inclinación hacia hacia un político en cambio acá eh, los medios de comunicación se encubren en un escudo de periodismo independiente en el cual eh, vemos claramente que intentan debilitar este gobierno pero como que no eh, lo hacen como en su cuenta como desde, desde su desde su lugar pero no adhieren a ningún partido político eh, quisiera saber si, si para vos está bien lo que se hizo en Estados Unidos y se debería implementar acá Mirá, vamos por partes Eh, lo que se hizo en los Estados Unidos eh, yo creo que es muy parecido a lo que se hizo acá, de hecho hay un ejemplo que pasaba Víctor Hugo Morales sobre el Fox News donde un discurso espectacular de Obama donde él decía si vos tenés plata no llegaste solo es porque el Estado hizo una red de internet, sí, sí, sí, hizo caminos eh, te permite eh, un montón de cosas entonces los que más tienen los que pudieron hacer plata colaboren más Eh, Fox News lo editó Completamente la gran, la gran lanata Y con una tablet se lo mostraba la gente La edición y obviamente que era indignante Y decían ¿Cómo Obama dijo esto? Entonces en realidad acá pasó lo mismo Lo que pasa es que acá Yo creo que Clarín y, y Magneto Se ha querido pegar un tiro De que no haya un solo Representante de la oposición Que sirva Si hubiese habido como hubo en los 90 Con el innombrable toquemos que, madera. ¿No? Toquemos madera. Entonces, hubiese sido totalmente el apoyo a ese, pero acá que ve qué veíamos, que iba Ricardito y iba iba Dinner y lo único que recibían eran retos de los periodistas del grupo Clarín, como diciendo, "Inútiles, no se pudieron juntar, no junt no tuvieron poco, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron?" Y los tipos agachaban la cabeza porque mal que mal, por lo menos se los estaba nombrando, es decir, no no tuvo la posibilidad Clarín, no es que no quiso ungir un candidato, al menos en la forma que creo que, que es lo, o es lo que pasó, no no hubo nadie, aparte de una elección que estaba cantado el resultado, podíamos discutir si era más del 45 y menos del 50, si era más del 50, pero el resultado era, era claro, quizás se están guardando al candidato. Sí, de hecho también discutiendo con algunos amigos me decían que hubo fraude la fraude de 40%. <risa> eh. Sí, sí, no, hubo un fraude bárbaro, ¿no? porque como la Nata mostró las típicas, que las conocemos todos, ¿y qué pasa el tema del sobre? Que yo te doy el sobre, vos te vas con el sobre con voto. A ver, hubo 8 millones de votos y no hay una persona que denuncie. ¿Yo fui parte de eso? Entonces, ah, no sé. a ver, uh, ponele, hubo fraude, ¿cuánto hubo? Del 2, del 3% ahora. Resulta que, eh, no, el Congreso argentino hace fraude, Por eso Macri ganó por el 65% la segunda vuelta. Hubiésemos hecho fraude ahí, lo tendríamos hoy a Filmun, ¿no? Entonces, la verdad que hacer fraude, hubiésemos hecho hubiésemos hecho menos fraude, a presidente, hubiésemos ganado por el 53 y medio. Y hubiésemos ganado en capital la jefatura de gobierno, no si es tan fácil. No, sí, la verdad que es verdad. ahora ahora justo también que hiciste la, la comparación con la cosa de edición mala leche que, que se hizo en estados unidos también a, algo que que vi fue que también en la misma cadena eh, tra, trajeron a, a dos chicas de no me acuerdo si fueron de seis y si, sí, seis y siete, sí, siete años chiquititas que, que hacían unos, unos limonadas no, como vemos en las películas como las chicas salen a, a vender limonadas y, y le mostraron el video también de obama diciendo mira esto Eh, pero eso fue la Cámpora, ¿no? <risa> y, y, y también <risa> algo que pasó acá, que, que, que hago esa comparación con, con lo que sucedió, no me acuerdo si fue en el primer en la primera gestión o la segunda gestión de Macri cuando estaba haciendo la eh, la, la, la, la campaña, campaña. Sí. <risa> y y trajo una chica, me acuerdo, algún La nenita de Llamo Buenos Aires. Exactamente. Los dos en lugaro parados arriba del soldado y parados arriba de un pallet, no eh, sea cosa que me ensucie. Por eso, cuando muestre la panorámica de esa foto, Se ven que hay todas unas vallas para que la gente no pase. Ponen todo un pisito para que no se manche eh, Macri. Yo imagino que apenas terminó la cosa, la empujó y se fue, ¿viste? Y después se fue a bañar por las dudas. O sea, no, va... no, no es que se fue a bañar. De hecho, está grabado el backstage, como siempre se graba. Y se dice que había kilos de alcohol en gel. Que <risa> así, se desinfectaba cada dos segundos. Entonces, esa ahí barata. tenemos la realidad de utilizar a los chicos. Pero vayamos al tema de la cámpora y el 0800 Buchon. El mismo día y hay que ser muy idiota y mira que, que lareta te puede gustar oo no? supuestamente es un tipo inteligente parte del grupo <risa> sofía y, de, y demás que pone una foto con todos chicos de un colegio y todas las remeras amarillas y el, y el primo bobo de mamá bobo de, de mauricio con todos chicos juventud con remeras amarillas pintando colegio que des, que decía jorge intendente entonces si vamos a discutir que no se metan en el colegio de política, tratemos de no mostrar que estamos haciendo nosotros también política en el colegio, si no, es como que no tenemos autoridad moral para, para discutir. Más allá que yo creo que esté bien que se haga política, pero así si yo estoy en contra, no puedo mostrar eso. Y ahora ya, ya que, hablamos de, de truchas, de, que hablamos de ediciones truchas, de de de trucha fraude, de mentirosos y cosas falsas, ¿qué piensas de la nata? Pregunta. <risa> Y bueno, ya lo dijo un poco antes, la neta en realidad fue funcional a todos los gobiernos y hasta de hecho yo a veces escucho cómo le están dando palo de derecha y por izquierda, ¿no? Hay un hay un pasquín por internet que se llama Tribuna de Periodistas, ¿no? De de Cristian Sanz, que es exide fue el que le metió la denuncia a Vodú, fue el que dice el, el título trucho de Cristina y el tipo tira cosas y resulta que tiene más causas que no sé qué, pero bueno. ¿Qué se va a hacer? Tiene causa en Uruguay, tiene a una tiene un problema bárbaro, eh, ¿no? Pero bueno, al margen, ¿no? Lo bueno es que vos decís, de ahí lo defienden a la nata. No, no, lo tiran al bombo, lo tratan de, de, de lo peor, de, de drogón, de, de suicida, de mentiroso. Entonces vos decís, ¿la nata es funcional a quién es? Para mí es funcional a Clarín, hasta por ahí no nomás, porque no se traduce en voto, no se traduce en, en apoyo de la gente y que hasta por ahí nomás yo creo que no le renuevan contratos, ya está se termina ahora la nata el 16 que quiere juntar gente ahí en canal 13 y va a seguir siendo lo mismo, un mercenario otra cosa no, no puede ser eh, hay que acordarse que los 90 podía haber denunciado mucho más de lo que denunció y lo sabí por algo se cayó la boca y después, tanta ética periodística, y qué pasó con la gente de data 54 la gente de, de crítica Y, y demás, ¿no? Eso es para preguntárselo Ahora, justo que mencionamos no a estos periodistas independientes En teoría sí, que, que responden al grupo Clarín eh, Quisiera hacer dos, dos preguntas Primero, la, las contradicciones que tienen ellos mismos O los furcios que tienen cuando están dando Me acuerdo, no me acuerdo que periodistas van dando eh, Que decía la injusticia eh, Perdón, la justicia Se confunde okay. claramente Y después quisiera saber qué pensás sobre nuestro amigo Feynman eh en su programa la verdad que da cátedra, la cátedra, la verdad que deja es, mucho que decir indis señor indiscutible el señor Feynman. <risa> Mira, me, me, me imagino que están hablando del Feynman, bueno, porque el Feynman malo no es periodista, digamos, algo <risa> <risa> Es una cara que está ahí en C5N, en, en, C, en, en C5N que supuestamente es ultra oficialista, que es parte de del mega monopolio de medios estatales y hay un Feynman, ¿no? O en Canal 26 tenés un grondón así que... O, o mismo en, en Radio del Plata tenés una Cristina Pérez que la verdad que lo único que hace es tirar palos contra el gobierno, entrevistar a... ...a la oposición cubana, a la oposición venezolana... y esto ...es, es el multimedia de gobierno le dicen a ese, ¿no? Pero, pero Feynman, no, yo he aprendido cosas de Feynman... ...me acuerdo la charla con el chico del Nacional de Buenos Aires... ...que se quejaba de, del comedor... ...a mí me enseñó a hacer un sándwich... ...la verdad con 31 años no sabía hacer un sándwich... <risa> ...nunca me lo había planteado... Y la verdad que su descripción de, de cómo hacer un sándwich de milanesa con lechuga y tomate fue muy buena. Así que algo destaco de Feynman, lo único, nomás Y el término conchugo de acido, ¿no? Que, que inventó el nuevo término. La verdad que hay que avisarle a la rai que, que tiene que agregar el término de Feynman. Y te parece ah. que ponga conchugo Feynman, ¿viste? Para, para que sepa cómo ese nuevo significado. Y duro de la son porreros. Sí, son porreros. Porreros de la mamá. Soy siete mira <risa> Mirá, eh, un lado es gracioso porque es Feynman. A ver, convengamos que es un tipo que que se hizo conocido porque lo repetían en los demás programas de archivo <risa> de cuando la gente llamaba y lo insultaba. Oh, convengamos, no. que, <risa> convengamos que esa, eso fue las credenciales que presentó para seguir en televisión. Entonces, a ver, sí me duele un poco lo de, lo de 6, 7, 8 y demás, porque después la gente lo repite y después se traduce... A, a agresiones ¿no? que no sé cómo, porque la verdad los, los ovarios de, de Cintia García estar en la es en la plaza y todos repetían el mismo disquito que los Feynman, los Lanata, los Grondona los DTN claro, todas esas cosas eh, y se transforman en agresión física entonces por un lado gracioso porque uno dice que es poca ocurrencia ¿no? para el debate, pero por otro lado es preocupante porque se traduce en agresión la, la verdad que lo, lo que hizo Cintia García en el 8N fue impresionante porque ¿qué pasa? se, se le criticaba mucho a ella que decía como que, que peleaba a, a a la misma persona que estaban, pero eh, lo, lo que ella hacía eh, es que lo quería sacar un poco de ese discurso, de esa de ese cliché que se alguna bajada de línea que ven que vemos que todo lo que decían las publicidades de Clarín, todo lo que decían los periodistas independientes del comillas, de Clarín, lo, lo decía la gente, decía, uno decía, yo no tengo miedo a la presidenta, otro decía, queremos independencia del poder judicial, no sabía qué era, otro decía, no, porque el, el mandato de de Clarín dura 24 horas y el de Cristina pretende durar entretenidamente. Y eso son todo lo que pasa eh, en las propagandas de Clarín. Es, es vergonzoso que, que se haga esto. porque qué? pasa? En el 8N, las prote todo lo que se pedía, prácticamente me parece que Clarín le tendría que haber hecho un día agarrarlo a la nata y decir, bueno, miren chicos, hagan carteles con eh, violencia, inseguridad, inflación. Porque fue vergonzoso, porque prácticamente hicieron eso, pero por el lado izquierdo. De hecho hubo eso. Igual mira, yo tengo yo me manejo mucho en Twitter, dado que es una forma de, de militancia online cuando uno no tiene tiempo. Y hubo otra gente más preocupante, ¿no? Como el payaso de Yamil Santoro del supuesto Partido Liberal Libertario, donde no, y ahora no es, no es como para con todo el tema, que estamos hablando de la ley de trata, digamos, ley de trata y demás y lo que pasó con Marita Verón. El tipo hizo el gobierno nos, nos deja en bolas entonces con, contrató, porque no hay otra cosa está Natasha Hyde y el reclamo era de Natasha Hyde era que el gobierno se quedaba con la mitad de lo que ella se rompía el culo entonces literalmente, al final, literalmente. literalmente <risa> y literalmente lo decía entonces encontramos que ahora se quejan no de la justicia, ahora nadie ninguno de los que estuvo ahí fue un cabarulo ninguno sabe lo que es la prostitución y estaban reclamando en realidad de que el gobierno no se cree con la mitad de la plata a una mira que estaba en bola reclamando. Entonces, esa es la seriedad que tienen. ¿O es la agresión o es el chiste? No, no hay no hay discusión con argumento válida con, con, con lo que se armó. Ahora, ayer fue 13D. ¿Qué pasó? 13D era el mega cacerolazo que lo habían cambiado del 6 porque no quedaba como era muy de Clarín. Ahora, ¿y el 13D qué pasó? que la, ya como les descontaron ganancias del de aguinaldo, ya no hay que quejarse por dos mangos esos fueron los ideales revolucionarios de la gente del 8N la verdad que el 8N deja mucho que desear y la verdad como recién hiciste mención a lo que fue el 13S 8N te queda algo para hacer mención sobre ese tema o pasamos a, a no, otro tema no, que... yo igual no hablaba del 13 hablaba del 13D de ayer ah. que no pasó nada y que se demostró que lamentablemente, porque ojo a veces sirve ...que los reclamos... ...pero la clase media argentina... ...que en, que en su momento fue la instruida... La, ...la motor de los cambios... ...hoy en día... ...ha destrozado su formación política... ...su formación cultural... ...y que ha hecho esto... ...que no tenga continuidad... ...es decir, ya está, le, le movieron... Le, le, ...no le descuentan dos mangos del sueldo... ...y ya se olvidaron de los dólares... ...se olvidaron de todo... ...es plata el problema en todo caso... ...y, y si, sí, lo, lo que había ocurrido después de, del 8N que Macri, me acuerdo que banco fue, el Banco Ciudad, el Banco Ciudad, Banco Ciudad, banco ciudad eh, prestó un lugar, una sala para que estos manifestantes del 8N se juntaran para ver qué iban a hacer en adelante. Y para ver cuándo iban a hacer la nueva marcha, oblegaban hacia en el 7D, el mismo 7D o el 6 o el 6D o el 13 d y la verdad que fue vergonzoso porque ya de que tiene de espontánea esta marcha, que lo primero lo que primero quisieron eh revalidar de esta marcha es que era espontánea. Mirá, lo más preocupante son los tweets que publicaba macri el 8n y el 9n donde hablaba como que era una cosa una victoria gloriosa contra el kirchnerismo y no se da cuenta que en todo caso la no veo un reclamo contra la política porque lo que él no se da cuenta eh, y por suerte creo que no se da cuenta porque en definitiva eso lo va a llevar al fracaso es que en todo caso sí hay un reclamo es a la política en general y él, se y, él mismo, ¿no? claro, y él del mismo claro y y él se hacía Como que ir una victoria del. A ver, él la financió. A ver, pero más grave que lo del salón del Banco Ciudad es lo que pasó con la supuesta organización virtual Sonar Lima. Sí, no, tonto y no hay compañía con con el tema de de las proyecciones, aparte cuánto costaron esas proyecciones, de dónde salió el dinero el contenido, ¿no? Porque estamos hablando de de dibujos de gente ahorcada ¿no? Y cómo se, lavó las manos? ¿Por ¿cómo se la bolas mano, porque cómo no se le ve organización. Y bueno, eres tonto. ¿Viste? ¿Qué <risas> se va a hacer? No, no, no le más. Y ahora quiero que para que sea resumamos un, un tema de aquel la oposición. ¿Qué te pareció el tema del 20N? Ah, a ver, ¿qué crees que te diga? Más de lo mismo. No, no, no, no hay algo que que se pueda decir. Estamos parte de esa discusión política genera divisiones. Y bueno, y las divisiones están a la vista. Mientras no se puedan unir, va a haber mucho de esto. Ya Cristina lo dijo, la CAL 7D va a haber un montón de cosas raras. Y creo que como se pro, digamos, se prolongó lo del 7D y seguimos con las cosas raras. Nada más eso. ¿Te parece bien que se haya movilizado sí o no? En qué sentido, a ver... ¿Que se, que se puedan protestar, que tengan esa libertad, ¿no? Mirá, no, obviamente no decís. Yo llego a decir de que estoy en contra de la protesta, <risa> en contra de, de, del reclamo. Eh, me retiro, me tiro por el balcón y, por favor, créeme en eh, Creo que fue totalmente político y la verdad que eso es decir que mejor que la gente, que la CTA, que la CTA, la, la verdad que me siento traicionado por la CTA. Por Michelli, por Por Michelli, que diga. No, no, que no vaya a trabajar Mejor que no vaya a trabajar Eso de extorsionar a la gente La verdad que ya es que se muestra que perdió en el rumbo Pero bueno, ya lo van a encontrar Y ya no van a venir con Con el caballo cansado a tratarse Parte de este modelo, creo Sí, eh, aparte de Ellos se, se encubrían diciendo, no, tenemos el derecho a la huelga. Pero eso no era huelga, eso eran piquetes. Ahora, ¿quién hizo...? A ver, el éxito de esta mega huelga del Super Moyano, del Super Momo, del Super Macri, del Super Michelli. El éxito fue por los imbéciles de supuesta izquierda que le hicieron los cortes que hizo que la gente no podía ir a laburar. Tres gatos locos la parte. Tres loco que cortaron los puentes. Ahora, si no hubiese sido por eso tres loco locos... Usted sido total fracaso el, el paro. Por eso, porque la gente no se adhería, la gente no iba porque no podía ir, no podía entrar a la ciudad de Buenos Aires. Además fue el Partido Obrero que no tiene ni un puto obrero, diríamos como que la <risa> es la verdad, tenemos que ser realistas. ¿Pasan el Partido Obrero? Bueno, son los descamisados, no sé, son los trabajadores, pero no, no hay uno que labure ahí. Entonces ahora la pregunta que te iba a hacer, ¿qué opinas del sindicalismo en la Argentina? <risa> Complicadísimo. No, mira, yo creo que que para ser corto el comentario creo que, que este proyecto se equivocó en su momento en no darle la personería jurídica a la cta creo que se equivocó por el hecho de que ahora está pagando no el tema del superpoder de, de moyano entonces eh, creo que bueno que todo es un poco consecuencia de, de lo de, de, de un manejo donde Moyano tuvo mucho poder, donde no permitió que la CTA sea un, una central obrera hecha y derecha, como como un sujeto de, de derecho, y bueno, ¿y ahora qué? La CTA se partió al medio, entre la CTA que apoya al gobierno a pesar de no la no personería jurídica, y la CTA que se va con Moyano pensando que va a conseguir algo. Eh, lamentablemente ahí el que se está equivocando porque la CGT esa parte, ¿no? yo creo que la yo tenía mucha mucha esperanza en la CTA, ahí Víctor De Llenaro se equivocó feo eh, yéndose de oponiéndose al gobierno y creo que ahí Lula estuvo claro la última vez que vino, eh vos no te podés oponer a este gobierno, le dijo a Víctor, es como está bien que tengas tus críticas, está bien que todo, pero no desde la oposición. Y creo que el sindicalismo se está equivocando en eso, en cero oposición al gobierno que ha hecho no sé si fue el gobierno que más hizo, pero uno te va a decir, pero en el cuarenta... no sé, no lo viví. Pero sí, la Son pandemia. época pero a ver, pero en, en los últimos años creo que fue el gobierno que más hizo. Y si no le reclamaste al turco de manera destituyente, que se lo hagas a este gobierno me parece una canallada. Sí, ahora justo que, que mencionaste esto de darse vuelta, ¿no? de, de irse directamente hacia la, la oposición. Pasó con Moyano, Moyano cuando estaba a favor de, de Cristina, la verdad que movía bastante gente Después se peleó con Cristina por porque tenía grandes intereses, no y aspiraba muy alto Y después ahora vemos las manifestaciones que hace Moyano y la verdad que no mueve no mueve nadie Y otra cosa, lo que pasó con nuestro amigo Cleto, Cleto Cobos Que, que es algo que, que yo no entiendo, porque ahora como decís una, una persona puede estar en desacuerdo con algunas medidas, no porque pasa que puede haber una coalición que... ...tenés un objetivo en común y capaz que algunas medidas no no, no estás de acuerdo pero vemos como prácticamente se dio vuelta se fue a la oposición y, y se fue con la, con la ucr para, para intentar o sea, para hacerle de oposición al, al gobierno que él fue vicepresidente Mirá, bueno a ver lo de cleto eh, no es que yo lo no veo yo no creo que estuvo mal en votar en contra yo creo que estuvo mal en continuar Porque, a ver, cuando pasó algo similar Que en no nada que ver Porque se hablaba de coimas, hablaba de corrupción no de, de una ley Chacho Álvarez dijo, yo no puedo ser parte del, del gobierno Y con mucha lógica Salió del gobierno Renunció a la vicepresidencia Yo creo que ...que ese afán de, de quedarse en el poder... ...y de complicar las cosas... ...ha hecho que Cleto desaparezca... ...porque... ...¿cuántos votos sacaría hoy Cleto? Pasó de... No, no, ni las internas de la UCR. ...pasó no, de, de Cleto Huevos Cobos... ...a un desconocido... ...es se, decir, a... Las remeras ...a la comparación de de Cleto con San Martín... ...y todas esas cosas... ...a un desconocido, entonces... ...la verdad que yo creo que ahí se equivocó Fiero... ...y después, bueno, la, la historia... ...hace que si se hubiese aprobado la 125... al campo hubiese ganado muchísima más plata... ...pero bueno, eso no se podía saber... ...pero la realidad es que... ...se dieron cuenta tarde... ...de, de, de la conveniencia de la medida... ...y después de haber hecho el, creo que la peor oposición... ...oposición que por otro lado... ...se dio en un momento en que la cámpora prácticamente no existía... ...era un grupo de... ...de, de creación... ...donde yo me acuerdo de que había tres o cuatro... ...entre comillas formadores... ...tratando de darle una forma al movimiento político y creo que la 125 fue el momento donde un montón de militantes de la cámpora pasaron al frente se pusieron ahí al frente de los tractores, contra los tractores y empezó a tomar trascendencia que en definitiva fue ellos, los, de los que estuvieron en contra 125 crearon el monstruo que ahora se, se quejan ¿no? tal cual hay que reivindicar al Corvo La Roque, dirigente hoy en día de la Cámpora, Jorge Romero, que la verdad es otro dirigente que lo reivindico mucho, yo imitaba la Cámpora, así que le mando saludos a la gente de la Cámpora y además en ese momento hay que hay que destacar a Delia, Luis Delia, que es una persona que es muy criticada, ¿no? Desde lo que es la nata, que la nata lo ha denigrado totalmente en lo que fue su programa, pero hay que reconocer que es un es un gran profesional eh Delia, ¿entendés? Me parece a mí que Delia es un profesor de historia, yo lo escucho todas las mañanas de 6 a nos, sí, de no, de 7 a 9 en Radio Cooperativa, la verdad que excelente el programa que tiene. Tiene muy buen discurso y por la nata, as, literalmente le secó la planta a la nata, le secó la planta a Feynman, que también le hizo las mismas críticas que eh, la nata, el tema de, de de criticarle lo que cobraban los hijos en ANSES, llevó los papeles y le dijo, mira acá tengo todo. Entonces me parece que que hay que reivindicar a esta gente, ¿no? Esta gente que, que fue la que luchó en, en, en la 125 y fue la que luchó por este modelo eh, de país nacional y popular y de integración, ¿no? De integración de, de no del 20 como quieren las grandes corporaciones, sino la incorporación del 80, ¿no? Entonces me parece que ese lado sea lo que es un modelo de inclusión. Sí, también en, en esa época, en ese entonces cuando se produce el conflicto entre el gobierno y el campo, como dijiste muy bien, eh, hacen crecer a la cámpora y también vemos también como crece el mismo kirchnerismo, porque antes no nos hablaba tanto del kirchnerismo, sino que el kirchnerismo se hace fuerte con el conflicto del campo. Lo que no te mata te fortalece. Exactamente. imaginemos uno que, que miremos cómo creció el kirchnerismo con un voto en contra, se le puso en contra al vicepresidente, o sea, y vemos cómo creció el, el mismo kirchnerismo es justamente hoy de, de, de la especie de eslogan que se tomó luego de lo que pasó con la ley de medios, ¿no? Que el kinerismo creció después de la 125 y creo que lo justamente creo que esos especies de golpes que le dan al gobierno oficialista, lo que le da más fuerza, no sé si al gobierno, pero si a la juventud que sea el gobierno. La juventud que sea el gobierno, cada vez que el gobierno recibe un golpe, Puede que sea sincero, el 7 de fue un gran golpe para el gobierno. El 8 también. Claro, totalmente. La la juventud de kirchnerista, digamos, que engloba a todos los partidos allá, el PM militante, la Campo, la Colina, todos, todos, todos los movimientos se aferran más y que, que se aferran más a, todavía a este modelo, a estos ideales. Eh, claro, se creen más, eh, se ponen más al hombro a este país y y luchan más todavía. Y creo que que realmente lo que lo que están logrando es crear todo lo contrario es lo que ellos quieren, es una sociedad politizada lo que están logrando y, y es lo que a ellos, justamente los que quieren hoy el 8N es que la sociedad no sea politizada Matías, ahora con respecto al área eh, legislativa, ¿qué opinas sobre eh, el matrimonio igualitario? mira antes quisiera hacer tu comentario sobre lo que nombraste de Luis de Lía me parece muy importante, yo lo conozco creo, o él mejor dicho, me conoce casi de que nací, entonces Porque sí que yo lo conozco es como demasiado, ¿no? Pero y es destacable como eh, un muchacho carenciado, eh, criado por curas salesianos ahí en la matanza, eh, empezó Él... No, pues todos piensan, no, con el tema de su postura eh, sobre los conflictos de Medio Oriente y demás, es como si fuese un demonio, un diablo, ¿no? Él... Eh, surgió de la de, de la democracia cristiana, aquella democracia cristiana de derechos humanos, en el año 83, siendo ya de muy joven, pues cuando también se habla de la plata que tiene y demás, siendo muy joven, él fue concejal. Entonces, no es que surgió ahora con el kinderismo de Elía. De Lía viene militando desde los 80. El primero, un, un tipo con cero posibilidad de, de nada, primero maestro, después profesor de historia. La nota dirá, no tuviste tan buenas notas, pero no vio desde dónde de dónde surgió un profesor de historia de dónde surgió un maestro de donde la mayoría terminan en una zanja muy jóvenes, él con un compromiso político con, con, con un respeto muy grande a, a, a sus pares sigue viviendo, más allá que te quieran decir tiene una casa quinta, que la compró entre toda la familia está contra hipotecada y son de 20 metros por 50 estamos hablando que es una casa grande no hablemos de casa quinta como si fuesen 5 hectáreas no estamos hablando que que es un pedacito de la manzana, ¿no? y es un tipo que pedía casas para la gente. Cuando hubo un gobierno que le posibilitó la construcción de casas y hacer los badros y sacar a la gente de la pobreza, se, se dejó de, de poner palos en la rueda y empezó a acompañar, y acompañar no de manera chupamedia porque me dan plata, porque recordemos la marcha que hizo de Lía por Rivadavia, que él quería más negros en la lista de diputados del Frente para la Victoria, es un tipo, pero que no de meter palos en la rueda, sino de defender sus ideales y que no no se, no se lo ha comprado ni de un lado ni del otro. es decir Y el tipo mantiene una constante y un, y un compromiso que no me vengan a decir que porque un hijo gana 8 mil pesos en el ANSES es corrupto, tiene que renunciar y demás. Porque, a ver, es un laburante. Ahora, que me comproben que no va a laburar que me muestren que el tipo en realidad está en el Caribe y que cobra por cuenta bancaria de sueldo. Ahí, bueno, es una cosa. Pero tampoco vamos a empezar a hacer una casa de bruja de que porque ah, tu papá trabaja o, o tu tío lejano tiene una asignación universal por hijo, no podés opinar. Entonces, eh, ahora, volviendo al tema así cortito que me habías preguntado. Mantimón igualitario. Es. Bueno, mira me parece perfecto. Me parece, yo trabajé... Eh, durante un tiempo en Para el gobierno de Buenos Aires en un CGP Y hacía un poco esto El tema de acta de convivencia Que hoy hablábamos y demás Con la diferencia que yo trabajé en el CGP Frente Alto Palermo, en el CGP2 Entonces 14N y, y ahí era toda gente de mucho dinero Que igualmente no te agradecía nada También hay que destacar eso retomando eh, Me parece fabuloso que porque más allá de que te guste o no ver, no ver, eso es un problema de uno, si te molesta no lo mires al otro. Eh, está bueno por los derechos que otorga, porque se dan Bastante injusticias con la pareja de toda la vida de, de esas personas que tienen una pareja del mismo sexo, ¿no? Tema de herencia, tema de mismo de despedir el cadáver, de qué qué hacer con el cadáver, ¿no? Entonces, cosa muy que se que, que uno no quiere pensar, pero la verdad que manda una persona Eh, creo que, que fue muy perjudicada después de haber llevado una vida en completa armonía con una persona del mismo sexo. Creo que que si está si ella está mal, es un problema de ellos. Mío, yo qué me voy a meter en lo del otro. Digamos, es eh, para ellos debe, puede estar mal lo mío y lo peor es que no está mal, no me vienen a recriminar que tengo esposa. Entonces, ¿por qué yo voy a recriminar lo que ellos hagan? Puertas adentro. Y sí, ahora ahora saliendo un poco este del, del, del tema de política, me quisiera ...meter con la, con la economía... ...algo que se le discute bastante a este gobierno... ...y de mi punto de vista también... Eh, ...que se realizaron bastante... Eh, ...cosas bastante buenas... no desde eh, mi punto de vista se, se avanzó bastante... ...pero quisiera saber cuál es tu opinión al respecto... ...sobre la economía en este momento... mira ...si lo comparamos con la economía internacional... ...creo que estamos bárbaros... ...ahora bueno, hay que ser realista ...las cosas van a empezar a golpear... ...así que no empecemos a decir... Fracasó el modelo, ¿no? mira mientras que en España se sacó la atención oncológica y enfermo de SIDA, o te cobran 5 euros cada traslado en ambulancia, creo que acá estamos bastante lejos de, de esas propuestas de la derecha que tiene solución para todo, ¿no? Y, a ver, ¿qué te puedo decir? Creo que, que el problema grande que tienes con los dólares, esta economía... Y, pero no pensemos, mira yo he conocido gente que estaba en los equipos técnicos de Wiener, económicos, y la solución de ellos era hacer un dólar con dos precios. Ahora tenemos un dólar blue que es ilegal y un dólar oficial que ponele que para atesorar, para viajar sin declarar lo que vas a gastar, eh, te sale caro. Pero la de Wiener... Eh, lo que pensaba hacer exactamente lo mismo vos querés dólar para viajar, pagalo 10 mango querés dólar para importaciones, pagalo 5 mango entonces no es que hay una solución mucho mejor a, a lo que se está haciendo y por otro lado también uno, uno es responsable no si uno cada peso que tiene va corriendo a comprar dólares después no nos quejemos de que falten los dólares creo que, que también uno tiene que ser eh, coherente con eso Y ya que hablamos de economía, no de, de todo esto del tema de, de internacional, todo algo que se le achaca mucho al gobierno es el tema de la inflación. Que la inflación es muy muy grande y además creo que la inflación también se un poco bastardeada por el tema del INDEC, ¿no? ¿Qué opinás por ahí de, de la inflación y los números así, digamos, del INDEC? Mirá, hay una realidad que nadie te va a reconocer del gobierno, menos moreno, pero que es así que gracias a los números del INDEC se está pagando mucho menos de intereses de deuda, por ejemplo. Entonces, eh, así que hagámoslas cortas. Los números sí son mentiras. A ver, cada uno va y no no hay una inflación del 3%. Pero, a ver, reconozcamos la inflación de supuesto entre el 30, el 35, 150. Y vamos a ser los idiotas que vamos a pagar 1.500, 2.500, 3.500 millones de dólares más. Miles de millones de dólares más de deuda. Entonces, a ver... Eh, lo que interesa a mí no me interesa si la inflación es del 10 o del 5. Eh, me dicen que en, en lo que en este proyecto hay una inflación del 400% y los salarios aumentaron un promedio del 600. Ahí tenés lo que sirve. Ahí tenés lo que sirve. ¿Qué me interesa a ver? ¿Qué queremos tener el 1 a uno donde había estanc eh, digamos había estancamiento y deflación? ¿Qué era? Que los precios bajaban porque no tenías a quién venderle las cosas, entonces vos ya lo estaban vendiendo hasta más barato de costo. ¿Queremos eso? Es decir, no, no tenemos inflación, tenemos todo lo contrario, la cosa cada vez está más barata y cada ganamos menos. Entonces, incluso muchos dicen, eh, nuestra moneda no sirve de nada, nuestra moneda no ganamos nada en dólares y demás. En Europa los sueldos son de 900 euros, acá no estamos tan lejos y muchos sueldos superan ese dinero, entonces... Tampoco es la excusa de que tenemos una moneda que no existe o súper devaluada. Sí, de, de hecho, las mismas personas que se quejan del supuesto cepo al dólar son los que los que devalúan la propia moneda. Porque, ¿qué pasa? Si si vos ahorrás dólares, si vos apenas cobras tu sueldo, lo único que haces es comprar dólares, lo que estás esperando es que tu moneda valga menos y que el dólar suba. Ahora, algo que una medida que implementó este gobierno fue el cierre de las importaciones con la excusa de eh, incentivar no a la industria nacional, a que se prebuscan ingenieros como Nico, por ejemplo. Eh, quisiera saber qué opinas al respecto de este cierre de las importaciones. Es gravísimo. Yo ayer salí corriendo a comprarme a 2.500 dólares el iPhone 5 y no lo consigo por culpa de Moreno. Así que estoy totalmente indignado porque en este país no se consigue el iPhone 5. No, hablando en serio, eh, creo que, que hay cosas que se han hecho bien de cerrar. Creo que hay que obligarle a las empresas que puedan producir por ejemplo hay un conflicto con epson que tiene todo para producir en, en Tierra el Fuego y no lo hace y por otro lado bueno habría que ver un poco que hay de verdad y que hay de mentira con el tema de los medicamentos que eso sí es preocupante y he escuchado a gente que no tiene nada que ver con la política y se queja que le están faltando creo que bueno habría que, que cuidar eso un poco pero bueno, a ver, siempre se han intentado estas medidas y Eh, con relativo éxito y creo que esto es mejor que a los 90 donde todo entraba de afuera y teníamos un polo industrial como Avellaneda totalmente abandonado. Hoy, por ejemplo, Siam vuelve a producir. Sí, también creo que lo que está mal es el, el cierre total de las importaciones. Creo que debería haber un, un determinado cierre parcial de las importaciones en el que, por ejemplo, como lo había mencionado un amigo, Luca Balsano, nos decía que, por ejemplo... ...repuestos para... ...la marca Adrián no entra, entonces si vos te rompe algo... ...te querés matar porque no puedes arreglar, eso está bien... ...tendría que haber como un cierre... ...parcial de las importaciones que se regula un poquito más... ...porque ahorita desde mi punto de vista... ...incentivar a la industria nacional es algo perfecto... ...acá te pueden decir, bueno, todo lo que está hecho en Argentina se te rompe... ...sí, se te rompe porque vos no estás confiando en tu propia industria... ...si vos de a poco vas confiando... ...hacés que crezca la industria nacional... ...y las cosas, ¿qué pasa? porque nosotros qué hacemos acá... Le damos materia prima afuera Y después ellos te producen el producto Y te lo venden al doble de lo que vos le estás vendiendo Cuando vos tranquilamente lo puedes realizar con todos Con todos los productos que tenés en tu propio país Es algo vergonzoso que se realice eh, Que pase esto entonces, entonces por ejemplo el pacto Roca Run si me pasó eso Es algo vergonzoso Entonces se quejan de todo Se quejan con lo que pasó antes Se quejan con lo que están haciendo ahora Entonces como que nadie le viene a eso Son la gata flor acá Es inentendible No, si sí, igualmente por ahí con el, con el tema de las importaciones Y el cepo al dólar Eh, digamos que yo por ahí opino que ahora estamos en un punto complicado con ese con ese asunto no porque eh, convengamos que si ahora se abre la pongamos el ejemplo que ahora se abran las importaciones y se saca el cepo al dólar eh, toda la gente iría corriendo a comprar dólares y e iría a comprar cosas afuera pero literalmente corriendo entonces creo que eh, sacarlo ahora sería un problema sacarlo yo creo que tendría que haber una medida progresiva de de, no sé cómo se diría, de de, cep, de sacar el CEPA al dólar y una media progresiva de abrir un día poco las importaciones. pues si no generaría, sería peor todavía que todos de repente vayan a comprar dólares y que, que no queden pesos. Ahora Matías, yo quiero saber qué opinás sobre los subsidios, el tema de lo que es la asignación universal por hijo, las cooperativas de trabajo, el plan conectar igualdad. Mirá, eh, el tema de los subsidios es complicado porque los subsidios en este país están en este momento a todas las clases los mismos que cacerolean en contra de los subsidios tienen 6 equipos de aire acondicionado en la casa que consumen electricidad subsidiada o tienen calefacción, de losa radiante y demás que gasta cualquier cantidad de, de gas subsidiado o tienen sus piletas no la pelopincha de 1000 litros que no podemos comprar en un supermercado sino tienen terribles piletas de 100.000 litros, 200.000 litros Totalmente con agua subsidiada, que encima pagan por el terreno, como no registran las casas, están pagando 20 pesos por mes de agua y cambian una vez por semana 200.000 litros de agua. Entonces yo creo que habría que ir una política gradual de subsidio, que se intentó un poco también con lo de la tarjeta SUBE y los subsidios al transporte, y que lamentablemente con la tragedia de once se ha tenido que congelar un poco porque no está el ánimo como para andar tocando mucho el transporte sin que haya una mejora sustancial y visible. Eh, ahora lo que se produce se produjo cuando se pasó el Subte pasó de la mano del gobierno a las manos de Macri de la ciudad de Buenos Aires y la primera medida que él tuvo fue intentar aumentar eh, prácticamente un 100% eh, en realidad el boleto. Aumentó un 127%, pasó de 1.10 a 2.50. Y esto se dio porque el gobierno nacional se comprometió, en vez de aportar en 1.200 millones de pesos de subsidios, aportar 600 millones. Por lo tanto, había que completar de algún lado esos 600 millones faltantes. La medida, obviamente, de Macri. Ahora, ¿qué pasó? Se supone que si yo firmo un acta y firmo un aumento de esas características, significa que yo acepté el subte. Ahora lo quieren aumentar a 5,50. Sí, pero hay algo más grave con el subte. Mirá, este es un tema que especialmente siempre me interesó. Ahora hay una publicidad donde que se ve, sobre todo los medios opositores, sobre como que el subte es una sí, porquería es que no y que nosotros vamos a hacer el subte mejor desde, desde el PRO. Es tan bueno lo que sabe el PRO del subte, que mientras que el gobierno nacional compró y ya están en el país y se están acondicionando para que puedan estar listos para circular 45 coches, es decir... Eh, nueve formaciones para la, eh, presumiblemente para la línea A de coches con la última tecnología es realmente interesantísimo ver eh, la tecnología y la seguridad que tienen, que se compró Alstom China, ¿qué hizo Mauricio Macri? Hace cinco años que tiene para inaugurar cuatro estaciones totalmente construidas por la gestión anterior, dos de la línea B dos de la línea A ¿qué pasa? No las inaugura y para inaugurar la de la línea B no tuvo la mejor idea que comprar basura ferroviaria de España, pero en serio, porque tengamos en cuenta que un coche sale 2 millones y medio de dólares. Eso con es lo que costaron los Alstom chinos que compró el gobierno nacional. Macri compró 36 coches a 1 millón y medio de dólares. imagínate todo chocado, basura ferroviaria de España. Te habla de un subte con coche de 50 años, de 30 años, y compró coche él de los años 70. Pero hay un tema... Fue tan vivo, Mauricio, que en vez de darle a Esvase, que es la empresa de Guametrovías, que son las empresas que se encargan del subte, una del Estado y otra es la concesionaria, contrató una empresa privada para limpiar a estos coches. Lo hicieron con hidralavadoras de alta presión. A 12 coches le quemó todos los circuitos eléctricos. Qué genio, Mauricio. Hay que tirarlos no a la basura. Eso es lo que sabe Macri de subtes. Estropeó 12 coches, por lo tanto <risa> va a tener que esperar dos o tres años más la inauguración de las estaciones. Ahora, ahora, justo que tocamos los medios de transporte, eh, no me acuerdo hace cuánto pasó, pero pasó bastante, hubo problemas con los trenes. Eh, habían chocado, me acuerdo que habían clavado el freno. ¿El de once? Sí, también empezaron a hacer bastantes informes. no claramente cuando pasa esto, hacen informes, aparecen todos, hacen informe de trenes, cómo viajan. Y mostraban que los trenes estaban en mal estado, que las puertas no te frenaban. Como las películas de Pino solana acá sí, una película sí, parece que que hay los trenes. Claro, sí, no, bueno, a ver, sale muy caro las producciones hollywoodenses donde vos incendias cosas y haces maquetas y demás, más fácil, o a un par de sindicalistas que tienen objetivos pocos claros y prendes fuego una estación histórica como la de AEDO, una estación inglesa preciosa de madera, una vergüenza lo que se hizo en esa estación. Sí, no, bueno, siempre hay detrás. A ver, convengamos, hablando de incidentes, ¿qué pasó con Boca? Mucho, esa rotura de vidrieras en diciembre y con el club que maneja las sombras el jefe de gobierno ¿Dónde, a ver, ¿dónde estaba la federal? yo estuve por ahí la verdad que me pregunto lo mismo ¿pero dónde estaba la metropolitana ahí, con Montenegro a la cabeza que la tiene tan clara y que sabe cómo resolver las <risa> cosas? <risa> eh, eh, yo, yo estaba ahí la verdad que era una horda donde se me preguntaba ¿dónde está la federal? está bien ¿y dónde está la metropolitana? ¿dónde bien, está Montenegro bien. que siempre tiene las soluciones dos días después? entender entonces eh, todo esto es con, bueno siempre va a haber conflictos eh, a, a raíz de, de cosas como lo que vos comentabas pero bueno son también armados eso no, no hay dudas de fácil hacer informe de le digamos hacer leña del árbol caído no Sí, ya, ya que le estamos dando palos a Macri, no le estamos dando por por todas partes eh, Lo que ocurrió con, la, con las inundaciones constantes que se producen en la ciudad de Buenos Aires Y que en, en la anteúltima Macri estaba en la recital de Kiss cuando se le estaba inundando toda la ciudad de Buenos Aires Y, y cuando le preguntan por, por qué estabas en la recital de Kiss La verdad que si yo no hubiese estado en la recital de Kiss hubiese estado con mi hija en mi casa Nunca trabajando, pobre Macri Eh, pero pero qué te parece esto de Si es un problema de las instalaciones Si es que Macri no invierte Si, si es un problema ya sin solución eh, las, in, las inundaciones constantes en la ciudad de Buenos Aires O si también es un gobierno del un es un del problema gobierno. del gobierno nacional Porque muchos le pegan al gobierno también Claro, ahora yo digo no Si la ciudad de Buenos Aires En quiebra Después del 2001 Construyó El 95% de la línea H de subte Que tenemos hoy inaugurada Sí, hizo obras en, para que no se inunde la avenida Cabildo. todo no, Sin endeudamiento externo, sin apoyo al gobierno nacional y con la ciudad quebrada. Y con un presupuesto mínimo. Ahora resulta, con el presupuesto más alto de toda la historia del gobierno de la ciudad, para todo necesita la autorización de Cristina. Entonces hubiésemos votado a Cristina en la ciudad, porque si votamos a un Chirolita... Bah, yo no lo voté, obviamente, pero si hay un chirolita que para le tiene que pedir permiso a Cristina. Ay, Cristina, préstame plata. Ay, Cristina, firmame. Ay, Cristina, <risa> es muy fácil, obviamente, hacer gobernar así si te van a llover los miles de millones de préstamos del gobierno nacional. Así cualquiera gobierna. La verdad que yo creo que, que él se tendría que decir mira no puedo, le entrego el poder a otro porque no no es serio lo que está planteando. O sea, ya que estamos hablando de, de plata, de impuestos, de, de ganancias. Porque, ¿Qué opinás de, del impuesto a las ganancias? Que que fue muy que generó varios paros, ¿no? Varios paros nacionales con alta adhesión Y realmente paros, ¿no? Esos paros como los de Delía, los de Moyano Moyano, no te metas con el pobre, con el pobre Luis. Luis Luis es hombre del proyecto nacional y popular eh, no, A nadie le gusta que le saquen plata del sueldo Así, si lo vemos, muy abstracto Ahora, también lo importante es ver lo que se está haciendo con ese dinero. Y si ese dinero... Aparte hay que ver a quién afectan. Ponele, a mí me afecta. No voy a decir, ay, no. Pero la verdad que si yo soy parte de ese 19%, la verdad me siento halagado y contento. Porque los 90 no hubiese sido parte de ese 19% que paga ganancia porque más gana. Entonces, la verdad, viendo de que con esa plata... Se, se pagan las asignaciones universales se, se permite el, el plan una, una notebook por chico eh, se reduce la brecha digital, se da apoyo se jubila gente que, que no tenía los años de aporte necesarios, se reconoce a la ama de casa como una laburante y se puede jubilar, la verdad que mientras la plata sea utilizado para eso no me parece tan mal, eh, la verdad me parece que es parte de esta redistribución de algún lado hay que redistribuir aparte a ver, si lo comparamos internacionalmente, en el resto de los países es mucho más alto lo que se paga de ganancias. Y si lo comparamos con los que nos descuentan acá del sueldo, estamos pagando a sindicatos como el sindicato de comercio, que no hace absolutamente nada por el empleado de comercio, más que conseguirle gimnasio que también tiene que pagar, porque el empleado de comercio trabaja por la vía plata sábado, domingo, a cualquier hora, no para el mediodía y demás, y le descuenta más plata al sindicato que ganancias. Entonces ahí está el problema, a ver qué? democraticemos las obras sociales sindicales, democraticemos los sindicatos y y que la plata se maneje de otra manera. Ahí, si queremos ver en qué se va el sueldo y en qué nos quitan la plata. Tal cual. Y ahora para entrar en otro topic que ya la verdad se nos fue se nos fueron las dos horas, ¿no? Eh, el tema de sociedad, ¿no? ¿Qué opinás de madres y abuelas de Plaza de Mayo? Mirá, eh, creo que lo primero hay que diferenciar. Eh, no hay unas únicas madres... Y, y la madre no son las abuelas. Eh, primero me parece porque el gorila habla de, de madre, de abuela, todo como lo mismo. ¿no? Y cuando uno ve que las abuelas están recuperando un nieto, le tiran por la cabeza a lo de Jock Lender. ¿Y qué mierda tiene que ver Jock Lender con las abuelas de Plaza de Mayo y con la misión de las abuelas de Plaza de Mayo? ¿Y qué mierda, sí lo digo porque me duele, tiene que ver líneas fundadoras Línea fundadora con las cagadas que se ha mandado... con Mejor dicho, línea fundadora... Con las abuelas de, de Plaza de Mayo... De Ebe de Bonafini... Con las cagadas que se ha mandado... entonces No podemos mezclar a todas las agrupaciones... Eh, ahora, ¿qué pasó con eve Que es lo que... Qué sé yo A mí me cuesta mucho... Yo creo que pensar lo que pasó... Yo creo que se buscó crecer mucho... Lograr mucho con la persona equivocada... Y que cuando se dieron cuenta... ...fue tarde, pero también hay algo... ...tampoco voy a ser chupamedia cuando no, no lo tengo que ser... ...ya hace casi un año que se fue Jock Lender... Eh, la, ...mi hermano es operador de radio... ...en la radio de, de Madre Plaza de Mayo... ...y la verdad que no están haciendo los aportes... ...ante la culpa es que Jock Lender ...se la timbiaba en el casino flotante... ...ahora qué está pasando con... ...entonces, creo que... ...es demasiado para eve ...el monstruo que creó de radio... ...de programa de televisión, de universidad... ...de librería y demás y creo que se le fue de las manos no entonces pero no hay que mezclar la lucha por lo desaparecido, la lucha de línea fundadora la lucha de las, de las abuelas de Plaza de Mayo por recuperar a los nietos con la mala administración empresarial, llamémoslo de una forma aunque es una fundación de debe de Bonafini me parece que hay que separar por respeto a, a, a los hijos que le desaparecieron, a los nietos y a la lucha que han sabido llevar. Bueno, la verdad que muy interesante la entrevista, la verdad que te agradecemos la compañía y la verdad que la verdad que una excelente compañía, Matías, así que la verdad te, te felicito la verdad y gracias por por hacernos el aguante, ¿no? No, mira, a mí me parece agradecido soy yo de ustedes. Me parece fantástico lo, lo que están llevando adelante, la verdad lo hacen de una manera muy muy profesional. Eh, y creo que que está bárbaro eh de militar, ¿no?, de, de estos pequeños espacios, porque también es parte de lo que ustedes hablan de la ley de medios, ¿no?, una ley anterior que no permitía el surgimiento de nuevas radios, de nuevas voces, y ustedes de, de, de, de este pequeño lugar eh, militando, es, es parte de, de, de demostrar por qué una ley de medios es necesaria. Tal cual, la verdad que, que sí, y bueno, vamos cerrando el programa. Agarrate la nata que para allá vamos. <risa> <risa> Nasa, ¿algún saludito? A, a los de siempre, a mi familia, a mi novia y a todos nuestros oyentes Matías, saluditos porque no más va hasta nadie bien en realidad eh, el saludo ya se los hice a ustedes, eh, a, a los oyentes y, y la verdad que muy agradecido por por esta posibilidad de, y esta libertad que me han dado en hablar Bueno, yo le mando un saludo a lo mismo de Siempre Y la verdad que muy contento con lo que pasó con el 7D como volver... Eh, bueno la la sí, cautelar me... perdón se me empecé a mezclar eso tanto ya viste que son que la verdad que pero la verdad si sí, estamos muy contentos con lo que con lo que está pasando con esta cancelación de la cautelar y convengamos y no, nada más sí la verdad que muy contento no con el fallo de alfonso no agradecer al profesor colombo que la verdad que nos, nos está dando una mano vía email vía facebook también que está colaborando con nosotros la verdad que agradecerles no estamos esperando a ver cuando quiera sí. puede venir porque la verdad que es Prometió, okay. prometió ayer que, que iba, iba a venir Me estaba hablando Yo le comenté que iba a venir para acá Me dice ya en las vacaciones Le, le voy a caer a los chicos Así este. que <risa> seguramente bueno. lo van a tener por acá Qué bueno porque la verdad que es una persona que sabe un montón la verdad que y además está bueno porque tiene, tiene esa pedagogía de ser profesor de explicarte y, y que te quede y que te guste no entonces como el, lo tuvimos como, como profesor tanto nasa matías no eh, la verdad que es un, es un excelente profesor y la verdad que lo que sabe es eh, es ex extraordinario es verdad, y es verdad cuando cuando estás en sus clases la verdad que son son clases se podría decir pesadas no sé si bueno si la conoces el eh, veces de historia argentina Eh, ...ves problemática del mundo actual... ...entonces decís, uuuh, estas clase son re pesadas... por la verdad que, que ves con el amor que da la clase... no ...ves, ves cómo te da la... Cómo te, te, te, ...te trae todos los conocimientos ahí... ...te lo dice de una manera que la verdad que, que aprendes... Y, ...y te encanta y querés saber más... E ...investigás y te instruís más todavía en el tema... ...tal cual, y bueno, yo agradecerles... ...a, a toda la audiencia... ...a los, a los oyentes... Eh, ...un saludo para mi novia... ...un saludo para la familia de mi novia... ...Roxana, eh, Lucía... ...un saludo para mi familia... ...y bueno... Eh, a todos los de siempre, ¿no? Y nos nos estamos encontrando el día miércoles de 18:30 a 20:30. Adiós.